Bienvenida a la lucha Es un asco Si yo soy Barrenau, Tuya esa cordura Hola TD Believers No, no, no hay más. Un mes más. Tierra de Barrenaos Radio. Cinquena temporada do programa de radio de raso en Aragonés, como siempre en Radio Topo, en la boda sin voz, también en la nuestra lenga. Dende 2015, prebando enfermas fácil vivir en Aragonés. Somos las que no nos revelamos, las que no nos vendemos, no tenemos patrocinios, no tenemos venciones, somos las Magels del Aragonés, lo maquis gráfico, las que no cambian de criterio cada cinco minutos. Si llene bueno o no, malo, tú lo decides. Por si no lo sabes, te recordamos que te Barranos y en la versión radiofónica do blog do mismo nombre. Aunque llevo casi 12 años ya recontando las mías movidas, siempre, pero que sí, en aragonés. Bueno, buenos días, Somos en las redes sociales, puedes trobarme en los VAS y también en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Flickr, en Telegram y en Inbox. E Si yo soy barrenado, tú esa cordura Te busco y no te encuentro entre mis partituras. Yo por el cielo vuelo y tú con los pies en el suelo Y yo cada noche sueño con... que quieres escuchar los programas anteriores? Descárgatelos, den de do, den de lo blog den de la plataforma de podcasting iBox e y dende de la web de Radio Radiotopo punto radiotopo.org Aunque también trobarás toda la resta de programas de esta Radio Libre Zaragozana que lleva 25 años ya informando a lo pueblo Pido disculpas si tú quieres mucha ropa y mercedes gastar todo lo que tienes en ser como los demás y más china chana voy pensando también los programas más bellos, los de la primera temporada y mmm, luego ya vendrán los de la segunda en Youtube para que los puedas biller bueno biller no porque no había imagen pero los podrás sentir desde de esta página web desde Youtube tú de todo necesitas yo mi boli mi libreta yes, que Y ver toda la patacada de jautadas que pencho también en la canal de YouTube. No Así que si sí, es falta de cuñaos, ascuita leye y bille tierra de Barnaos. Empecipiamos, como, como siempre en esta temporada, pues con los resumen de los blogs de lo que he publicado de, de lo Zaguer Programa. Y empecipiamos como tantas otras vegadas con un post de los 12 de noviembre, que yo precisamente lo del anterior programa Pilar de Cigüito y Los Cuantificados en Aragonés lo programa anterior lo segundo de la cinquena temporada aunque charremos pues una miqueta de lo que ya nos vivió en estos, en estos Pilar en esta fiesta mayor de, de Zaragoza aunque estemos pues en muchos conciertos en muchas en muchas de las actuaciones que, que había vio de toda mena ¿no? Y que hizo ocupa la primera parte del programa y la segunda estamos charlando con Juan Pablo del estudio de Filología Aragonesa que nos charró, estoy charlando un pro-tiempo pro sobre los cuantificados en Aragones una parte, bueno, nuevo, una nueva sección que, que faremos periódicamente sobre gramática y que concretamente en este caso pues charró de los cuantificados que parece muchas vegadas que hay una cosa menor y fácil de aprender pero que tiene la suya dificultad Y prob que si també, pues vi, vió cancions, una canción para las fe ma. Bueno, bueno, muitis més cosas. Lo 14 de noviembre, dos días después, publicaba Casado y lo discurso contra la pluralidad lingüística. Un post, una mica densico, que básicamente charraba de unas declaraciones que fació lo presidente Pepe Español en, en una visita eh, que tenía por, por tierras asturianas y aunque Eh, pues bueno, pues charra una miqueta contra López Oe por lo que él considera que ya era la imposición de, del bable que según es de ningún no charra en Asturias. Bueno, pues como este discurso, la verdad y que lo titular me venía. Eh, de BT Bomba, pues para pa explicar bellas cuantas cosetas de, de todas las mentiras, que de, de todas las falacias que fan servir a Ormino pues la chenqueye en contra de esa, de esa diversidad lingüística y que lo, la sola cosa que quieren pues, es imposar lo monolingüismo castellano ¿no? y, que no, y que no tengamos derechos lingüísticos las que charlamos una luenga diferente. <risa> Bueno, pues mientras todo este este post que ya te os digo que, que tenéis para pa un ratico de lectura, pues eso, pues charro prevo de desmontar todas esas argumentaciones que, que fa Pablo Casado y que comparte, por desgracia, pues con muy tismache en tanto de cuchas, de, de izquierdas como de, como de dreitas. Y los lunes 19 de noviembre, porque hemos estado en un mes muy especial, bueno, pues, pues como, como todos, pero la verdad es que los meses de noviembre empezan muchas cosas en, en lo tema del aragonés y una de ellas que celebramos todos los meses de noviembre y de estrella una jornada histórica para el aragonés también y para Radio Topo, porque Ixedilla, pues toda la programación que fa esta emisora libre la hacemos en las dos luengas propias de Aragón, en aragonés y en catalán. una como no, pues Tierra de Barrenaos estoy allí, y bueno, pues estamos haciendo un programa en directo, que, que ya sabéis que, que no oye lo que mejor se me da en esta vida, porque esto, eh, bueno, por un regular, los Tierra de Barrenaos son grabados, y conté con eso, pues ya veis cómo salen, pues parad cuenta uno, uno en directo con todos los Nierballs que tengo yo, y la poca pericia la técnica. Bueno... La verdad es que yo creo que sale una cosa pro pincha, estemos charlando sobre viajes, nos hacemos básicamente un vermouth, pues charlando de los puestos que va visitado cada uno de dos, dos convidados que pasó por micro que tenemos a, a Rubén, tenemos a Armando, ten, tenemos... A Tamara y a, y a Mario, antipartida, que también se pasó por aquí, pero no, no charró por amigo. Bueno, charremos de Chapón, charremos de Escocia, de Francia, de México, de muchos y muchos puestos. Y antimás lo hacemos en una emisión muy especial porque llega los cincuanteno programa de Tierra de Barrenaos. Este, que escuchas ahora allí, o cincuenta y pero bueno, pero ese, ese 50 ese programa número 50, cincuenteno lo, lo celebremos muy bien, pues aquí hizo, con muita alegría pasándonoslo muy bien y pues pues creo que si sí nos batemos un vermú hasta alto en, en la vía y, y bueno pues un trato sobre bueno que espero que todos plegase a, a través de las ondas y, y de lo programa tan majo que que, que faciemos, bueno pues lo 19 de noviembre tenéis la entrada en lo blog, para que podáis leer una miqueta de, de todo esto que os cuento, antes más con una caricatura que me fació que me regalaron los, los convidados a lo programa que fació Xcar, que ya sabe que pincha y que bueno, pues si se los convido a, a sentirlo programa y a, ya ya veía lo que facimos solución, cabalgaré por valles y montañas a la monta mexicana sin dejar más señal para el retorno que la sonrisa y la amabilidad soy eterno viajero escuchar historias extraciantes de viejos y lo 21 de noviembre poco tiempo de publicaba odio en red. que por una vegada, pues no era un artículo ni de opinión ni en que contase bella movida que me se pasado ni cosas listas de antes más ni tal y era pues una pieza, no sé si califica lo de relato o de qué, bueno, pues que charro una miqueta así en, en forma de, pues eso, pues sí, pues de relato o de cuento como le queráis decir todos lo dicho, decir a, a vosotras y a vosotros Eh, pues del odio en internet y de todas estas cosas que nos decimos por Twitter, por Facebook y, y por los medios muchas vegadas entrechen que tenemos los nuestros teléfonos o que nos trovamos en la carrera. Que mira que, que si sería fácil decírnoslo cara a cara, pero bueno, pues parís que esto de, de tener una pantalla perdeban, pues nos facilita decir según es qué barbaridad y sobre todo odiar una miqueta. Where your friends now? Where your friends now? They you alone. They you alone. Where your friends now? Where your friends now? They you alone. They you alone. Where your friends now? Where your friends now? Where your friends now? Cantan los Inver Path y precisamente una amiqueta de eso charraba. Un anuncio que cuento que todas y todos habremos recibido en los nuestros móviles, nos los habrán pasado, o a lo menos habremos sentido charrane, ¿no? Porque ya una de estas cosas que se han tornado virales, que nos han arribado por todos costados. Y ese anuncio que, que acumula la culpa de, de no poder brillar a las, nuestras amistades o a la, nuestra familia a que somos todo el día con el móvil y con las pantallas y viendo series. Pues no sé vosotras, pero yo, yo no tengo tiempo para el móvil, ni para las series, ni para estas cosas que Dan Ramán me entretienen en pro. Don't you leave us to just say yeah. Y no lo tengo básicamente porque me toca trebayar y me toca hacer una pata cada de cosas que no lo sé, yo sí habría de hacer tantas. Bueno, eh niste post en noche el móvil roba vieja. Eh, charro de ese de ese anuncio y de lo falso que me parís y de todo este prevo de desmontar también una amiguita todo ese discurso de que nos aloñamos de la chen por la tecnología, no señores la tecnología no tiene la culpa de los sistemas capitalistas Bueno, y a día de, de, web, cuando grabo esto, que llegué a pocas, a pocas de emitirse, y estoy de lo que, lo que he publicado, y bueno, pues espero que todos lo haigás leyendo ya, que si no lo he feito, pues lo faigaz ahora mismo, y, y que todos haya feito muy todo Como siempre, espero lo vuestro feedback, espero que me contéis cosas, si todos apareció bien, si todos apareció mal, si soy un ababol, si soy puto cheneo del aragonés o de lo que sea. Todo lo que queráis contarme, pues ya sabéis, en tierra de barrenados arroba, en lo me en enviad un privado por Twitter, o por Facebook, o lo que sea. O toda la ching que me siente, que la mitad tenéis lo mío teléfono, pues me lo decís por WhatsApp. ¿Vale? Eh, bueno, supongo, porque como no tenemos datos de audiencia. Pero bueno, que tenéis vías de contacto con yo... Asabelas. Así que, ¿qué es lo que quiero? Que me contéis una mequeda que todos parís, todo lo que escribo, todo lo que grabo, todo lo que publico por los 5.000 redes sociales istos. y estos. Igual tenemos un programa Sabe que interesante. Charlaremos de lo sur, de lo sur de Aragón, aunque vía. Pff, Iniciativas a trompicuesco de cosas que se son fendo, muy, muy interesantes. Charraremos también con Chorche, que nos charlará, nos trae tema rusien de Cataluña o monotema, bueno. Ya sabéis que no en todos los... Yo no soy como la resta de, de medios Yo lo traigo una vegada al año, como mucho Pero yo creo que tocaba Tocaba, después de un año de la proclamación de la República Catalana Y de la subida suspensión Oito segundos, después Pues toca charné una miqueta Antimás ya con una mica de, de perspectiva De lo que pasó aquel 1 de octubre Y bueno, pues pues mejor pa' pafelo que, que chorche que, que ye periodista, que ya lo conocéis Toda la chen que ha escuchado Tierra de Barrenos, porque ha venido un... Mmm, Un montón de, de vegadas y, y eso, buenos es lechas, marcha. Y antimas más, creo que sí, pues musiqueta y cositas majas. Y ahora tornamos con la primera canción y a escape empezamos con el programa. Más de mil años de impuestos, la aragonés resiste. Y queremos que lo faiga a servir. ¿Tienes bella cosa que contar en aragonés? ¿Te faría gollo de participar en el programa? ¿Conoces a Marcelo? ¡Pues pelo! Escríbeme un correo a tierra de contacta con yo a través de los redes sociales. Yaya Mute, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Flickr, Evox, Telegram, Pikachu, Voldemort. Radio Topo, 25 años dando voz a la sin voz, también en Aragonés. Con estas notetas tan suaves, os voy a presentar una canción que la verdad es que me afectó a ...sabe qué hago yo, por los reteístos días, porque chunta muchas cosas que hizo que, que me fan mucho hoy y que más son ya ...cuasi cutianas, ¿no? De, de tierra de Barrenaus. chunta de una man, al diluvi una de las collas que habré sentido pues por aquí muitas, muitas vegadas, y, y chunta también a Lid Sanz, que la hemos sentido de fondo, esta cantautora aranesa, que, que fa servir la suya luenga, el occitano, en los en suyos discos. en un proyecto que, que no sé si surtió del del u de aquí pero bueno que que lo que Jeffendo y je replegar eh, versiones de la suya canción probablemente más famosa y tú sos tú que hay una canción eh, basada en o inspirada por la frase de la de la poetisa de la escritora catalana eh, feminista pero que sí María Mercè Marsal Eh, y que, que bueno, pues que el tituló la, la suya chida del de año pasado y, y que ahora la son versionando en muchas y muchas luengas. Si al parecer hace una miqueta por los rete pues ya vi llerez, que que en euskera, que lle en francés, que, que allí, pero que sí, en catalán que ya la suya, lengua original. tapella treasures joints y concretamente para la versión occitana pues pensaron en Alidès Sans eh son que tú que lle como se diz en en occitano de Alidès Sans que la la Kloa canta la canción de El diluvi i tu solstou así nas que tos dixo con este pedazo de tema que que espero que tos faiga tantismo goi como a yo serás un pinky son que tú eras vivra sin contener El curdión que, que tanto nos anima y que tanto nos polla aquí, oiga, qué marcheta, qué marcheta, qué marcheta que traemos. Con este curdión de Ciba presentamos la nuevo, lo nuevo de esta colla que ya sonando, de Uncha. Uncha. Bueno, por si no lo conocéis, un una una colla relativamente joven, que, que no tiene que cuatro o cinco añicos como to, y que fa poco pues acaba de, de presentar lo suyo nuevo single de lo que hielo lo suyo nuevo disco... Que bueno, que la verdad y es que yo, yo era guardando en candeletas, ¿no? Porque ya ya teníamos muchas, muchas ganas después de ese primer disco que, que payoye yo una una maravilla y que Antimás más estas mocetas pues tienen un, un directo espectacular que por desgracia no he puesto disfrutar tanto como me he feito hoy. Bueno, pues lo nuevo disco Shilema, que, que cuento, no sé si Paco esto ya será en las carreras, cuento que sí. Pues viene presentado por lo nuevo single, Las Hay, las hay. Y que te os recomiendo de Viller porque además también lo vídeo y muy bien feito, lo podéis escuchar ya, bueno, en todas las plataformas de, de vídeo y cuento que también de, de música, pues lo tenéis presto para escucharlo. Y que disfrutes mucho, a lo menos tanto como yo con estas uncha que, que bueno, ya, ya soy bien ganado con muchas muitas ganas de, de bienlas una travegada en directo. Si bella promotora de conciertos me ya escuchando, pues ya sabe, que yo creo que esto lo peta, eh, que en que plimos, bueno, bueno, la multiuso si fa falta. A la gatos de más ferretitos dijo con las hay las hay de un Ya somos en tierra de Barrenaus, que íbamos a hacer un viaje desde Zaragoza, desde el covaso madalenero, desde el covaso zaragozano. Nos íbamos a ir una miqueta en Tasur porque tenemos aquí a tres personas que nos van a charlar de una patacada de iniciativas que han tenido, que se han feito en estos meses, mes, mes, mes y pico. y, y que bueno, que contrimuestran que el sur de Aragón lle, lle bien vivo, bien dinámico, vía cosas pa, pa felle y... y bueno pues que nos los cuenten amiqueta él tenemos a, a Diego buena tarde Diego Buenas tarde bueno buen día o, <risa> que, o, que, buen día lo que lo que sí, lo sí. Que, sí que bueno la <risa> chel no escucha de tardes esto es pues pues, buena esa, tarde la <risa> buena tarde Fer. buenas qué tal y buena tarde David hola buena tarde y bueno pues pues a otros tres eh, en o en todas o en una de las de las iniciativas que fuimos a, a charlar güey Que, que no son, bueno, igual a presentar a la miqueta, íbamos a charlar de o festival contra la despoblación que se fació en, en Ayepuz el 20 de octubre, soy leyéndome aquí, también de Ochopo Chopo Cabecero, que, que si siga seguidor de Lo Programa, pues ya sabe que es 10, Antibas, yo creo, vosotros tres, ¿no? Y Miguel, me parece que, que es 10. En, en Ochopo nosotros tres. En Lo sí. en Programa, digo, que facemos de ah, sí. que sí. Sí. no soy sí. yo, de ella. Y, y también de unas clases de aragonés que se sonfendo en Calamocha en, en el Museo do Pernil sí, sí. Museo do Pernil Bueno, pues íbamos a, a empezar una miqueta por Ayepuz por este primer festival contra la despoblación contadnos una miqueta que, de qué iba este, este festival ole Iba de iso, de abrir latas <risa> ¡Qué ganas <risa> tened el eh, pájaro! Muitas. <risa> Que, bueno, bueno pues, no sé qué en ya. pues yo mismo, pues nada, nos, nos fuimos hasta allá y la verdad que, que estuvo un festival muy tismo majo y bueno, pues eh, como podemos ver, pues se fació primero de mañana una mesa redonda, que antimás más participó una, una ripa de chen, yo no yo no me pensaba que había viese tanta chena, ¿verdad? Y bueno, pues de estoy interesante, ¿no? Esa mesa redonda, se charro de la despoblación, dos problemas que tiene Teruel... Eh, de soluciones políticas y bueno pues la verdad que, que bueno pues, estuvimos un par de horas no o así sí yo creo que duró sobre un par de horas y era a rebutir que no sé cuál iba y era nos fuera de sí de feito, nosotros la, la sentíamos a estar a mesa redonda y fuera de la cámara Aunque se fea. Sí, pues, sí, O sea, que, que decir, porque un concierto, un lifar, una cosa así, a escape se peta. Pero una charrada. Tampoco llega <ríe> a comareda, ¿eh? Pero. No, pero a ver. <ríe> a ver, una cámara. Que vieva, chen. Maja, sí, sí, sí sí, sí, sí. Y la verdad, que bien. Pues se proposaban medidas, se charraba dos problemas que tenían en los lugares. Y bueno pues, bueno, pues estío bien. Estío también. Hice tesoro, ¿no? Sí, el consejero. De vertebración y tal, sí. Mm. Ah, sí, sí, que es verdad que lo he visto estío. para ir por la. Estío y bueno, pues a. Y no hay he chaco. Bueno. O no sé si se he lo pero en, o, sí. en o debate sí que le. Se me afindiría bella cosa, sí, sí. Sí, dice bella coseta, pues eso. pero bien la verdad que bien porque lleva chenda zona chen conocida y bueno pues, pues ah, sin, a la verdad sin, que chen de no. otros lugares de, de Artieda de sí ah bueno y de verdad que vais a donde de Artieda sí, no sí, que, sí, que vió también fotos chen, per, sí. peras sí estoy es, y más Y eso sí que llevo un, via, un viaje en Taos sud joder <risa> <risa> sí sí de Artieda y calle Puz Tela, sí, pero eso son bueno, bellas cuantas horas, ¿eh? Llega a vegada, se comparten los mismos problemas, los sí, sí, mismos sí, sellos sí. y bueno, pues si solo le va a la chena a moverse de otros lugares. La verdad, Llega, que os convidaos pues eh, sí que te le van a vistar diferentes porque las suyas experiencias personales han estado a diferentes. Chaco, un agricultor del de povo mm. que Antimas y un chaval joven que mm. no, no, pues ¿quién tendrá 20, 25? Sí, Antimas decíba que te llevas, eh, ¿Eva está eh, periodista? Puede estar. No, y se de aguatón. Ah, vale. Charro, un agricultor de Do Povo, pues que charró dos problemas a la chenchoven, pues para pa poder quedarse trabajando a tierra. Eh, chargo un zagal que, que lle, lle descendiendo de, de Puz y que, bueno, pues era viviendo en Valencia porque él lleva periodista y uh, que, pues, pues. De aguatón, de aguatón, creo sí, que eso es, de, sí, Sí, sí, de aguatón. Y. y y y, y charro pues eso de que de que él pues eh, va a decidir a entoldar un día pues de, de tornarse en todo lugar y pilló a dos suyo tío, porque todo el suyo tío ya, ya lo dichabas y si sí, sí, con 80, con 80 años y tal. Joder. Y claro, ya es que ahora ahora con un tractor eh pues te vaya a ver y que vaya hórrica que tengas años. En la agricultura no se Ya, ya, no, si yo no digo que eso me parezca bien o mal, pero que vea gente que sí, vaya... Sí, no, no, la posibilidad existe. ...con otro actor y tal. Y, y este Zagal, pues, se, se entornó a otro lugar y, pues, ahora colabora en el diario de Teruel, pero además que más vive de la agricultura y de unas, unos apartamentos que a, en Que gestiona él, sí. Sí, sí. Que son, que son que do an... Concello, pero que eh, una, que una que concesión. An... Que Antimas dició que cuando se entornó a otro lugar que de, de do Campo no con Iseva va a mi o sea... <ríe> Sí, sí, con él sí. se va la voz que se feban, pero cuando era chico ronda tuvieron en casa los suyos lolos, así sus pais pero que que principió que se metió de encima de un tractor sin conoisha o sabes ni no cómo se arrancaba sí, sí, sí. <risa> pero bueno para y se va para va contento y, y por bueno charro silvia que ye, silvia Benedic, que llega conoisida que, que, que llega mm. viviendo ahora en Burbagena y una zagala pues hizo que, que le va o de ideas que lleva una pues, y un... o de ideas o Hostia, de ideas qué va eso? pues ye, pues <risa> bueno pues pues hay un proyecto que se fa que se va que se fa en osiloca si fa un fa, ¿no? de, de, sí, sí. de Daroca dica en Dar, campo de Daroca y si loca y bueno pues, pues pues se comparten iniciativas en pro de, de aturar de la despoblación y todo eso y bueno pues llechen de diferentes Lugas, no que comparte ideas proyectos y bueno pues Lo, lo de ese es de viene ¿eh? por lo de su caros eh, os, ya, ya. os pernil, no que sí, sí. eh, sí, sí. eh, <risa> mismo Chen pues decir pero estos es que quieren Isu <risa> sí, sí. y la gale, realidad no y bueno pues eh, Silvia lo que ayer era charrar de se charró de despoblación pero ella lo que lo que fevalle eh, de pues lanzar un grito de, de esperanza no de decir que que ya era cansa de o discurso este de Sergio del Molino de decir que en es lugar se vive mal que Teruel a un sitio aún se vive mal Y que no había Chen, que bueno, que, que, que al cambiar O, o discurso Y mm. bueno, pues decirle a la Chen que, que en los lugares también había cosas positivas Y que se vive muy bien Y que, que no oye todo malo que, que también uno se troba a lo mejor Solo si en la Plaza España Y no conoce a, a Dengún que pasa o sea, Vaya, que, Y que la Chen cuando tiene vacanzas Aún un, a un se va al lugar hasta pues que no se venga a lo suyo lugar Porque, pues, mucha ya, ya no entiende, pero se van a. Pues, son. pues eso, lo que decía Silvia, que ca, que, ca, que ca le va a cambiar o, o discurso y charrar de las cosas positivas de qué vianos en lo medio rural. Que ya vale de charrar de, de despoblación, de charrar de que no había Chen, de charrar que la no había trabajo La tristura y es que yo, yo me. Es verdad que se lanzan mensajes, pues, muy tismo negativo, si no oye todo negativo. Que nosotros ahora somos viviendo en un lugar y. si no aturamos de hacer cosas. Somos dos días vendo. haciendo cosas y que se vive bien Copón <risa> Hombre yo lo que decía oh, de, de este mozo que se en a tal sí. ta lugar y tal yo las las experiencias que he que he visto de eh de no y tal que se entorna a tal lugar hostia pues no se no se en van o sea quiero decir se ahí quedan y toti teniendo treballo en la ciudad o lo que sea y, y pues eso pues si se ahí quedan por bella cosa lleno pues eh, me acuerdo de, de Marieta por ejemplo de Cerveruela que también eh, Que marcho de aquí y no, no le da a mi, <risa> mi intención de tornar. No, y más realidad de que chupillas. Y, y, y yo cuento que cambiarán las cosas, ¿eh? Y que a lo mejor, pues... Y somos charlando entre más de lugares muy chicorróns, Que no, no llegue y tiene Andorra Que, por ejemplo, Aguatón. Son 18 vecinos. Ah, vecinos. Sí, no sé si son 30 o 40. En el lugar en que estoy viviendo yo, en el Luco de Xiloca, pues somos... Pues seremos 40 ¿Y en Vagena? Y en pues ahora, mes, a ver, censados pues 350 guasinas, pero la realidad. Sí, que vi, el, el viviendo, de, no. viviendo de continuo, pues, pues 250 guasinas. Pero bueno, que... Ayoray, que, que a la fin lo que... Lo que cal que faigan las personas, llegue vivir aún, aún sigan contentas. No sé. Pues sí. Y... Y... Y... y A radio, no, no, si sí, yo voy por, por decir que a era convidada y era una, una zagada que va plan de desembolica rural en Castellón. Pa... ¿En Castellón? Sí. Bueno, que también mira las zonas despobladas. Claro, la sierra del espadán. Bueno, no lo conozco yo, pero. Te, sí. Que te levantas una espada bien grande. <risa> <risa> eh... <risa> Madre mía. No, pues. Que una yo, una, que... una, una gofatera, Y que... le va un trago, eh. <risa> que bueno pues que les que tienen menos problemas que entero el porque al towise a yo cuento que pues que ya isa, isa zona pues el yeah, towise pues como entero pues zona sí, de interior pa pasado el sports yo yeah, hizo que um... pues yeah, entre Pues eso, pues esa pues zona yo yeah. cuento que no que no son el sports sino más en ta son pues, en en ta El pues, chavalambre o pues, así. Vale, vale vale más en porque en el sports tienen el turismo y yeah. yeah. el esports ya de turismo bueno esports ya, no sé no ya, ¿no? bueno, ya lo tocan toda la juega por a por a de por otro o canto, Matagaña oh, oh, lleno de Matagaña ya, ya. qué gran el libro Joder, el el gana, yo, yo, yo, he, yo he estado por Asti de de Borina y tal y pues los lugas sí sí sí. los lugas son super fuera de Morella claro son super chicos rons y tal bueno Morella ya más que algo es que ya esa, esa parte ya chico yo, chico. No, yo no la colisco a fondo pero bueno Centrabo, Ayepuz, que <ríe> si no, aquí sí. en vamos a esbarrar y... <ríe> eh, bueno, y esa mesa redonda, ¿no?, con, con toda la chen contando las suyas experiencias y las iniciativas. lleva y... una exposición de fotografía también, que se, se feba en, un, en una cámara de encima sí. del pabellón, y eran, pues, hizo, pues fotos de, de lugares despoblados, ¿no? sí. Y era tristona, tristona, la verdad. Sí que era... Player. Una mica triste, Rick. Sí, como ya sí. era, era la hueco, ¿no? Me te ganas una... serán sí, blanco y negro sin oh, nada oh, así macho. muy no sé no. con casas respaldadas bueno, sí, ¿sí? sí, <risa> sí bueno. lolos por ahí de... sí pues una silla lo típico bueno la foto que ilustra este post prometo que no será la de Ruesta ah. que <risa> la que la que meto siempre que charra de despoblación no que, ca que calcharra con alegría no, ah, no, vale vale me ah, me ah, meter una que salgamos tozos, A ver, que ya es verdad que todos estos lugares pues se despoblaron pues en los años 50 porque buena mecanización y plegóronos tractos y ya ya no va falta tanta tanta mano de obra Sí. Ah, sí, yo, lo mismo en todos sus pero lugares Pero que ahora las cosas han cambiado Y que pues vivir en un pueblo Y tener todos los servicios que tienes Que tiene en una ciudad sí. Bueno, ¿qué más se ha hecho en, en Ayepuz? Pues de, de tarde eso <risa> Bueno, de impuestamente. La... <risa> ya, ya se fanar riseta La chenta 80, la 80 popular. 80 popular. Sí, popular En el pabellón sí. Que había vi, vi una ripa de chen también, ¿eh? Hombre, 80 también Hombre, para la chenta popular ya se, oh, bien. ya se... Ya se apunta bueno, la 80, ya chen, saber ya era pues todo lugar y y Chenaco la y, y y bien. Los, los que vamos vi, ¿no? Sí, y muy bien. La chentica popular. Bien. Y antimás más, me, mientras minchabanos vieva una colla Sí, a prueba de sonido. haciendo no, la prueba de sonido, así Creo que lo los de aquí Aquilarria. ría haciendo. Aocanto, sí. Aocanto a mesa nuestra. Una chen sí. sí, <risa> sí, sí. <risa> <risa> Estas viestas la prueba que de sonido. que, de que, la que nos tira. metieron otro noto zuelo que paga. En de café concierto, tío, Chenaco, conciertos. Antimás, claro, la prueba de sonido y ¿eh? estar chentando con el tío con el bombo. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! Pero a dos metros de zaga nuestro, ¿eh? O sea, ¡Hostia! Que, que postar, jalo, cual, que, los, los de, aquí de arriba, que son un ciento, Antimás. Sí, sí. <risa> que estar que faciesen, pues eso, pues... 30 segundos de canción y, sí. din, pues, ¡Pim! ¡Pim! ¡Pim! ¡Pim! ¡Pum! ¡Pum! Sí, sí. Pero bueno, bien. Din, pues nos... Fotiemos 3 u 4 pacharans A ah, la verga. Una milenta de cerveza. Aguantar a Carbonel oh, normal. La verdad que no estemos viviendo a Carbonel. ¿Sí? Sigamos instantes. Tenemos fu bueno. Sí. Y y pues, después, ¿Qué he visto? y que soy viviendo en el cartel. Tengo aquí el cartel de chuleta. Noah Maggie, Ciru, MC y DJ Luz Noiser. Y una rapera. Unos ah, sí. no rapés. Ah, vale. Me ha rapera. Sí, Sí, combativos. Tal, sí. La verdad que guay. Sí, no, no lo feo mal. A tenía una buena voz para pa rapear. La verdad que las collas que se convivieron viene todas. Porque la Balcán Bomba de Dien Pues. Sí. jodo. Yo creo que la música balcánica la descubrí no fue mucho tiempo y la verdad que me fa tismo hoy. hombre lo, lo peta yo y es que te mueve, sí, te, mueve sí, sí. te mueve el cuerpo pero claro, Antimás bueno y es que Antimás eso, yo, yo las vegadas que he estado en conciertos de las escenas de música valgan y tal que por regular no los conoce ni te lo disco wow. ni leche y te importa igual <risa> ver, sí. porque como oye de, de, de moves, moverse y sí, tal sí, sí. te mueve el cuerpo sí, sí, sí. que te, nos te, te tiene igual conoces lo que sí, no y que cuando principiaron a las 20 pues le vamos ya pues eso eso eso, eso, eso. Pues contentos una, una milenta de cervezas sí, sí. que nos nos pues echando la organización que estos llenan una un equipo de fútbol claro, sí. y que y que países que malos han <risa> que a todos les todos les lleva les, les, les goya música y que a la fin puedo que Mataron estando pues un sí, porque den cuenta dedicarnos a los fútbol sí sí porque Antimás de sí, ¿no? sí, le va a una chambrada sí sí le sí, va sí, a, un, a uniformado, <risa> sí, sí, sí sí sí Hostia. <risa> Hostia, y que eran de Toledo. Sí, de Toledo. Sí, sí, Andanda. Sí, o sea, una historieta... Curiosa. <risa> joder, joder. Bueno, pues canta autorra, música balcánica. ¿Y qué más? ¿Qué más viva, Perasti? Ni zorra, zorra, que ni zorra. Como ver. siempre, genial. Cantimas, o primer suyo concierto estió en Ayepuz. ¿Ah, sí? Sí, sí. Por lo que, por ah. que dice el dijeron del escenario... Sí. 10 años ¿sí? yo los ni es que me parecen espectaculares en directo sí, sí, sí y sí, una sí, cosa sí. tiene un directo cojonudo ¿eh? además se, se acordaron yo creo como siempre del aragonés sí, ¿no? sí sí sí eh, la tocaron sí. la de Nogara pero ¿no? sí, sí, sí, él resiste pero bueno, claro y que tima, joder y un timazo y la se, tor eh, se tornaba loca y eh, que encima bueno son zagals en brecas con el territorio que quieren vivir entero él. De feito viven, viven en los suyos lugares sí, bueno, pero eh, que, Estos que... son de, de Alcoriza, ¿no? Sí, sí, no. trabajan en el campo Bueno, uno uno llega de Galve, Adrián ye de Galve sí. y... y... Bueno, este... tocaron la del dinosaurio? No ¡Venga! ¿Tú te has pasado cordanza? Buah, yo que ya, a esas horas ya Y Me parece que Fano fueron Estiron en Galve No sé qué dinosaurios igual a las Las dañerianas, tío Sí, sí, que Galve Perdón. tiene sí. Tiene sí. sede de Dinópolis Chis? no, no, bueno, no es de Dinopolis Es ah, una no. cosa cara. Ah. Y un museo que facieron desde donde Concello. De de, de, de y no hay relacionado con Dinopolis Ah, pues yo creo que sí. Y una Uy, uy, uy. <risos> <susurra> Vamos a ir echar lástima, me parece me parece pues me... eh. que no lle de Dinopolis Dinópolis o contorne yo ello que se va a ruta. Sí, sí, pues eso pues que pues eso pues que via Dinos, o sea, pilorón, por eso pues fósiles de dinosaurios y facieron sí, un museo, un museo y vi uh -huh. a un albergue que lo leváis este, este este no de, de, de, de, de, de Pero, Pero esta coya es musical yo yo cuento que si le que si actúa por ahí a la fin se tornará más famosa que no ahora. eh porque la verdad que que si le dan si les dan oportunidad A yo me parís de lo, de lo mayor no, no. que vi ahora, escenas de, sí. de collas choves sí, y yo. tal. Tiene un directo cojonudo, sí, eh, sí, y, sí. Y, y, anti, y anti más con temas reivindicativos y todo eso. Por eso. Sí, sí, sí. Joder, yo lo concierto, viste, que facieron para ahora... de Ozaguer Chilo en. Eh, en Afardacho Rollo. Qué tiempos. Sí, sí, sí. <risa> Estío, brutal. O sea, sí, sí, yo me lo pasé ¿eh? como en el ano. Y, y unas canciones, ostras, cuando atacaron cuando mm. la de. La de. Pastorcica es mi niña y tal. Oye, era emocionado Sí, sí, la verdad que sí Bueno, y pues de Nizorra Que ya todos los hemos visto eh, en, sí. la, en la chenta sí. Los de aquí de arriba, ¿no? ¿Qué Buah. tal? Sí. Bien, bien Brutal, Brutal Muy sí. bien, muy bien Muy bien, jodo <risa> <Estriado>. <risa> Se, se continúa haciendo la riseta Para la cheque no, no, que, pues que Un directo, vamos Bestial Sí, sí También, Ay, también se acordaron del Aragonés Como son galegos sí, Pues Sí, sí, sí, sí sí no, cantan en gallegos en sí pero la verdad que muy bien es que una colla vamos yo yo no la he escuchado sí, y, yo, yo ni yo ni y, sabía que existían ahora y la verdad que muy bien sí sí Ya me he feito amigo suyo en Facebook y, ya, y ahora ya conozco un poco más. Bueno, pero también, ya. Lo, lo que decías, ¿no? De, de, los lugares, hostia, que un, que un lugar como Ayepuz se se pueda permitir entre cometas traer a Daquidarria, que son un huevo, que son famosos, sí, que sí. son de Galicia, o sea que, que eso costaría unos dinericos, eh, que aquí eso... cual siquiera asociación en Zaragoza no te lo fa. A ver a ver quién llevo a que trae a Daqui en Zaragoza. Pues sí. Pero bueno, que la chingue quiere moverse. Pues, pues en Ayepú, gratis. Que la chingue quiere moverse, pues a la fin. Pues eso, pues eh, alza órdenes que, que caga, pues pues, pues pues para ver un concierto de, de calidad. Y ya nos dijeron que el año que viene. Más, más. más. Segundo sí. festival por la Dieci... contra, porno. Contra Dieci... La Dieci el 19 <risas> de octubre. <risas> El escaltro trobaro tema, ¿no? <risa> Porque el año pasado lo fació la... Oh, chupo, chupo, la fiesta sí, sí. de Ochopo. Y este año, Festival contra la Despoblación, no sé, continan, no sé si continuarán Hostia, con, la, a, con la, cal... la misma temática. La calentata u... llema la yemala, payo, eh. <risa> joder, limpés de pilas. Ya, llema la y, y que limpés o cabo de semana de limpés se fa. La fiesta de Ochopo. La fiesta de no, es que hemos, hemos levado un mes de octubre que joder. Ya, ya, ya. Pagos livianos, cojonudo. <risa> Bueno, pues, pues eso, pues continuamos con ese mes de octubre, que poco tiempo... Bueno, no sé si nos dejamos vaya cosas más que quiera decir de ayer. No, tú, que a... es verdad que H&D Ayeput, eh, pues yo que hace un poder, pero bien gran, Pues yo sí. para pa que el concierto fuese una un éxito, porque Dimpos Antimás, pues eso pues hace un entropán, para que la H&D pudiese eh, o sea, o sea, cenar o sea. en el pabellón y, y muy tis muy bien. Y os... las os, os picheras y los pozas debiera pues eran baratos precios pres, pres populace, que yo hasta que eso también importante si fas una cosa para que la h pues eso y y bien la verdad, la, la, la, la, la verdad que muy, muy tismo bien bueno pues pues nos unimos tatorrillo de campo eh veis pocos días sin pues no esto que es tío veintitantos sería de de A la, otra A 22, la otra semana 22, 22, Pues por pues eso, de cena fiesta do, do chopo capecero y, y bueno, pues contamos. Bueno. Vamos a hacer muy breu, que hay un chopo capecero, balachen que no que no haya sentido los 14 programas de Terra de Arenas que hemos charrado de chopo cabecero pues, Y esto, esto que lo faiga. Muy, muy breu, muy <risa> breve. Pues un cho, un chopo cabecero oye, un chopo negro, como los chopos negros eh de nuestras de nuestros parques en Zaragoza, Populus nigra. negra, Que mola mogollón no nombre, Creo no? Sí, parece nombre en parece un enchizo de de, <ríe> de Harry Potter, no? Papulus negra, <ríe> se jode el Dementor y, y que nomás, más pues a diferencia de que, que lo que bañe... Ta tallarle a las brancas cada 15 años en, en muchos lugares de Teruel Aunque que no tenían bosques ni, ni selvas eh, para pillar madera pues para calentarse o y más que más para hacer casas, para viegas. y paus quebros y y yo pues que lo que veían ya era cada 15 años les le tallaban las brancas y yo fa pues que tengan una una forma especial como si teniesen una una cabeza uh -huh. y por pues eso se dice en chopos cabeceros y eso se le hizo de fer, ¿no? Eso y, se dijo de fer cuando, cuando aparecieron as as Vigar de Fornigón, pues yo pues claro, pues eso ya no ya no tenía la valura, ¿no? y a la vez pues eso pues y está y la la decena fiesta que se reivindica y se y se paisaje y se chopo y esa forma de treballar la, la la fusta y los y los chopos en este caso no sí porque había puestos en teruel que que no se entienden sin saber eh, pues eso pues esta técnica milenaria de maneo dos dos árboles ¿no? Pues bueno, ¿qué se facio en esta fiesta, do, en esta decena fiesta do Chopo Cabecero en Torrillo do Campo? <risa> pues bueno, pues plegamos de bien de mañanas, ¿no? Eh, ahí so das, a las 10 la, horadas. principio una cursa, que era 8 kilómetros, asinas, ¿no? Se, se sí. podían hacer dos, una U, más curta. Más, una más curta y una, y una más otra más larga. Más larga. Bueno, y claro. bueno, pues, pues, y, pues y, claro. y era una cursa, un Xavier de Jaime, pues no sé... esplanicaba, ¿no? Lo que era un chopo cabecero, asías lo de hago, ¿no? Sí. Cualidad y bueno, pues se fació una demostración también de escamonda, ¿no? Escamondorón, un un chopo que plebeba, ahí eh, de ayer eh, era Escamondar dos era chopos, miqueta, pero no. como plebeba, pues a la fin solamente se, se escamondó se Escamondo uno, Escamondar y tallaras brancas, las brancas de encima da da capezado dos chopo y bueno pues eh, pues Se hace una demostración de escamonda y pues continuemos a a cursa que era una cursa circular y pleguemos en en Torrillo pues hizo son mm. pues de dos horas fendo la curseta y bien sí. bien bien bueno, siempre el... interesante la escamonda sí sí que es porque espectacular o sea ver mm. brancar de 15 metros los de Aragón pues sí, televisión o periodista lo pasó una mica mal porque había momentos que claro se meteba ahí a hacer o reportaje, no y y le cayendo las brancas a, a dos metros <risa> no pero pero bien <risa> porque el, el susto ya se fotió creo yo ¿eh? <risa> pensábamos que iba a estar iba a estar pulu, plebendo todo día y a la fin pues bueno sí, ple, plebió un poco sí, sí. cuando principio a cursa, pero a Turó, pues, no, pues, y de aturo y es verdad no. que nos me, tiemos de barro zica arriba pero bueno pero bueno yo era bardo o sea que no sí, era una otra no, cosa nada, nada, nada. pero que a la fin respeto Lorache y bueno pues podíamos a la fin fer, fer a cursa y bien, sí, bien. cal decir que entonces se explica una parte que la, yo cuando, cuando y arribé con el con auto y tal pues yo era plebendo yo era plebendo pero un más que no un pues en la, sí, en la sí. cursa Y claro, pues decían, no sé, ahora aún van a explicar esto. Y, y ahí yo flipé una miqueta porque, lo, porque ya era Xavier deja, Bueno, ves cuantos más las autoridades y tal explicando lo que se sí iba a hacer en la iglesia, con la megafonia, Que yo creo que cura no ha visto la iglesia sinas de plena en, en, en, en años. En centurias. Sí sí, sí, sí. Que me trucó muy todo eso de, de fer servir la iglesia. Y yo, esto, esto sí que es revolucionario, coño. Sí, sí. sí. mismo... para pa contar la cursa que íbamos a hacer por... Que mismo un Cristo que te llevaban de zaga, pues... Tío. Se quedó con los bollos de Capaga de los Cristo Gampasero A ver, pues tío, la atracción, eh Un Cristo que llena más feo que feo el pobre Hombre fiera, mira. y vale, no te... se va un Cristo de cómics Te lleva un ceño <risa> diferente Pero bueno bien Bueno pues Pues, pues que llegue que de de 10 años y que más y es verdad Pues que este llega primer año que se feba. a fiesta en un lugar pues mejor comunicado porque ya era, pues eso a, pues a costado la autovía y en Osiloca que también lleva más y más poblado que no en otros puestos, por, por ejemplo, el año pasado lo hacemos lo en Shortcas y, y, y en Aguilar, o no en en, Ayeput, Ayeput, en Ayeput. Ayeput, sí, sí, que es que son que son eh, lugares en Teruel, pues eso, pues que te cuesta más plegalle, ¿no? y este, claro, pues y, y lleva Eh, muy tismachen, y claro, pues a la fin, pues aún y cuyeto a esta chen, pues en la iglesia. Claro. <ríe> no, pues a estar en un... Y que María de... José María, ¿no? Carreras, fació una pues eso una explicación de la iglesia. Para la chen que no quería hacer la cursa porque plebeba, pues fació una, mm. una explicación de la iglesia de Torrillo, que encima era una, sí. una iglesia pro-pro-maja. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, pues hizo, la verdad que bien, que a la fin, pues que pensábamos o día antes de la fiesta, que, que, que iba a estar anular. una puta ruina por, por Aplevia, pero a la fin se, se podían hacer todas las cosas, es que bien. Hombre, hizo, y la, la cursa que sí que plego, diga, la, la chopera Isa que viva que yo un puesto bien pincho, que, que me quedé yo ahí en un bosque majón, majón. Pues eso que, que Torrillo puede estar que, que siga dos lugares, a un safeito feito la, la fiesta de Chopo que aún haya menos chopos, ¿no? Que no en otros Sí, postos, pero ¿sí? se facen, pero en, en Torrillo lo que fan fa una cosa que, que, yo cuento que por eso, se queremos hacer la fiesta en ¿eh? no, Oshiloca, ya que ya era a, a decena y Y que he visto dos chopos cabeceros, pues, eh, salió de Xavier de Jaime y dos centros de estudios dos Que a la fin, quien organiza la fiesta, y el centro de estudios dos do, do no. y Pues, sí. bueno, como sí, era el eh. décimo aniversario, como dice hago pues se quiere hacer en los sí, y Sí, pues, a ver, la, la organizan los lugares, pero es verdad que a coordinación y todas estas cosas y que... O y, treballo de fondo. Y os, os promotores, son so, o promotor y o, o centro de estudios, uh -huh. ¿no? De pues, imponidad se los lugares, pues, que la... Apare en la fiesta, pues como, como, más, les, le, como más hoy les, les faga Y, y es verdad que, to, que en Torrillo no había muchísimos árboles listos Porque es verdad que en, yo cuento que en, que en lugares bien comunicados Como las vigas de Fornigón, pues y plegaron antes claro. Pues claro, pues dichoron sí. de, Pero es de verdad que tienen una... Un, la entrada la, la entrada del lugar Que lleve que, pues eso pues eh, Cusirada por Por Choposca a veces O Concello Pues eh, Se preocupa Se preocupa Y paga de Las camondadas Y esos, oh. esos Chopos sí, la, la entrada del lugar es que son es la parte urbana no sí La entrada del sí, lugar sí. Y es preciosa Sí, sí, una por cosa... Por eso, de... Y él, eh, o sea, con Cello, oye... ¿Y por qué? Porque, porque... Pues por eso... Porque, pues, porque, porque, porque valoran sí, valoran sí, o, o patrimonio, sí, sí. Pues oh, que escamondáis que los árboles, que en, que en otros puestos, pues los árboles, pues sí... Mesmo no mi lugar, había una ripa también, de hecho, pues cabezas y se han dejado perder. O sea, que... <susurra> que hay una pena, una pena. Qué pénica, qué pénica. Sí, pues una sí, pena. Pues. Pero como ha dicho Diago, pues antes más, ya que te van aproveitamiento, pero ahora, pues como... Pues la, la verdad que muy tosón, pues... Pues ya, pues... Y pues, espaldado. Bueno, y impuesta tao pabellón. Qué, qué es el espacio? qué viva el pabellón. Bueno, no antes mí lleva barra. Barra. Vagabas, lleva vagabas. Que antes topo pabellón sí que se, se proyectó un vídeo con, ah, vale, con fotos sí. Dos diez años de fiesta eh, bien, bien pincho, pues eso pues en en en, en una en una cambra que tenían en el Concello. Y muy bien, eh. Y la Chen, pues eso pues, pues era un vídeo corto de 10 o 15 minutos, si fa o no fa. Sí. sí, sí. Y la Chen pues pasaba, porque o, Met si, o 600 da 680 no, y que íbamos ah, sí. en, en la cambra. Función, sí. Y eso pues íbamos pasando, y bien. Pero bien, porque meteban fotos de las ediciones anteriores, y muy bien, la verdad que... Muy bien. Que eso no haya relacionado con la exposición de fotos que vi Eva en el pabellón. No. se iba por otro... ¿Y qué se feban cosas diferentes? Pues eso, o vídeo, exposición de fotos, a cursa, a 80. De, de donde fa 4 o 5 años, lo cuento, al tubaiso, eh, se organiza un concurso de, de fotos sobre Chopo Cabecero Y esas y eran las fotos que de que impuestos pues se exponen en, en el pabellón cuando se fa a 80 popular. Y la otro eran fotos que va va a fotar a Chene en fiestas de Ochopo, ¿no? Mm. dos Difference Sí Pero bien, eh La verdad que Vídeo muy Muy bajo Yo que sé Era un homenaje también A Pues eso A la fiesta y todo eso. <risa> La fiesta Ya sabes Ya <risa> <risa> no, El Fers El fer me liga aquí es <risa> Meligagui <risa> Bueno ¿Y qué más vio qué más Antiparty de, de todo esto Para la chinta popular Bueno Antis Eh Plantaron chopos. Ah, sí. Ah, chopos. Sí. lo vi yo. Sí, claro. se fa una actividad con los ninons para que, bueno, pues eh, se plantan chopos. Sí, sí, sí. Chobens y, bueno, pues y una, y una traza de, pues que, eh, pues los ninos, los pais y toda la sociedad de, de conchunta, pues, se conciencie ¿no? De que ya importan, pues, eh, pues eso, cudiar o patrimonio natural y en este caso, pues los chopos. Mm. Y de tarde, bueno, eso, la cheta popular, que yo me sí. quedé flipado también de lo bien organizada que era. Muy bien organizada, la porque verdad. Que... Sí, pero... lo que decías, 600 personas. Sí, Cal... que... Calderra, enhorabuena, ¿eh? a lo sello de Torrillo, porque la verdad que lo organizaron, pero bien, bien, bien, bien. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí, Está que 600, personas, para mover personas. Pero ya verdad que en Torrillo son, son feitos a... A, y, a cenas y, a cenas con con 500 personas y, y, 600, muy, y muy bien mandadicos y, sí, sí, y, sí, y, y o pabellón también muy bien un pabellón grande muy grande para para lo lugar que llegué que hay un lugar que tampoco llegué y o Monreal del Campo o Calamocha la verdad que un pabellón bien bien grande bien pincho y y bueno pues lo organizaron Muy bien, muy bien. Bueno, Antimax también mm. viva las mesicas estas de, de merchand sí, de, de, sí, bueno. De, de que yo me pillé. La revista turolense es que no lleve... Bueno, claro, en Zaragoza no. Sí. En Zaragoza lleve es imposible de, de trobarla, ¿no? Pues cuando te hagane, sí, nos sí. que sí. nosotros te podemos baisar. Sí, no, pero a, si tal. Antimas en Andorra la venden. Sí. O sea, si yo la, okay. las, las que tengo de antes, las he mm. las pillado en Andorra. Que lleva sí. uno de especial de la guerra civil sí, y tal. Espectacular, lleve, sí. Muy, muy buena. Bueno, puta sí. pasada. Sí, sí. Y te nevan... Que, bueno, pues que eso también me lo pillé la, lo pegallo yo del auto igual que le van el sí. burrico el toro el no sé qué con ocho poca pecero sí. correcto. correcto una maravilla de feito no lo he meso en el auto que tengo ahora porque como le quedan cuatro días <risa> Dejo, este palo siguen ya bueno métela y pues ya te ya te conseguiremos ya te conseguiremos una, ya o sea. te conseguiremos una otra Pues eso que lleva mesa de merchandising todo Centro de Estudios Dos y Loca Y bueno, pues también otros artistas De la zona metieron una, una mesa José, José Azul Chuse o... Azul Marian, también. Marian y Lalo también Marian y Lalo también metieron mm. mesa Y bueno, pues bien, ¿no? Y bueno, también este vestió... Zafrán, Zafrán. Zafrán Zafrán Dos y Loca así. Bueno, pues bien, así la Chen se pues, las cosetas que se fan en la zona Y se mete en valor a la Chen que fa cosetas en en Arredolada y que están viviendo en, en, en los lugares los Lugas. pues sí, pero estos de zafrán vivían pero cerca ¿no? El, de, de, el bueno bañón bañón bueno ah, y el ben. <risa> no pero bueno pero por ejemplo eh, viven entre Bañón y Zaragoza esto sí que bueno. viven pero por ejemplo eh, José Azul y Marian y lado ahora pues, José Azul viviendo en Burbagena sí. y estos en Calamocha y estos o sea. viven en Calamocha en cara que se fan viaches a México pero jodó <risa> sí porque <risa> el ye, el ye de Burbagena no. sí <risa> <risa> <risa> <risa> se van de Calamocha de Efe a <risa> a México a de pero bien Así se mete en valor a la de la redolada, que lo que calfer, que joder, que también vi en los lugares, que, sí. que, que fa cosetas propichas. Eh, José Azul y Mariano, y que no me acuerdo quién era, pero Isto, sí, que acabo, ya José Azul sí que lo he uh -huh. ido una mica más y pff, soy muy, soy hiper fan. Sí. Bueno, y, y de tardes que tenébanos, tardes musicales. Y Viera, sí. Joder. Pues más va más, <risa> más, más, más barrabas. Y pues, pues un, un par de un par de conciertos. O primer con. con Bucardo, que fan en aragonés Pero antes, antes tradicional. canónico. Antes, perdón, antes dos conciertos se, se fació la entregada dos antes o entre conciertos Antes es una Entre sí, bueno. Sí, entre, ¿no? ¿no? entre uno y otro. ¿y uno verdad, verdad, sí, verdad, sí, sí, se fació, sí. pues, pues. Que todos los años se, se slichó un una persona o una asociación eh, que afeitó cosas por la por por defensa de estos árboles y este año pues eh, fueron los vecinos de Torillo de Campo uh -huh. ¿no? a los que se les se les dio o premio de amigo de ocho Pocabecero y eh, Bueno, también vivo un homenaje a Xavier de Jaime, que yo promotor de esta fiesta y bueno, pues se le fació de entrega de un de un retrato que le va a Feito Morata. Morata. Morata que yo, Hombre, Morata. otro que tal. <risa> bueno, a, a, a tú que te fago yo cómic, pues conocerás a Morata. <risa> sí, Hombre, eh. bueno, que bueno, si sí lo conozco, sí, Pues sí. le fació un retrato pro, pro pincho y, sí, sí. y bueno, pues se le fació una miqueta un, un chico de homenaje que él no, no sabe va cosa y bueno, pues. Oh. Estuvo emocionante, la verdad que sí, sí, sí. O centro de estudios, dos y loca. Pues le fació lo suyo menache a, a Xavier de Jaime, que lleva uno de dos promotores. Sí, la ver, pues y son. Una persona muy activa en, en los centro ah. de estudios y, en la, y bueno, pues o director de Parque Cultural de Ocho 0 que no sé si lo hemos dito dito no. o, pero no, al no lo lo lo dito no. no lo hemos dito, pues bueno. Sí, en, en la alta alfambrada. ¿Qué lleís hizo de Parque Cultural de Ocho cero Cuenta, cuenta. Bueno, pues, <risa> tiene una figura de protección del gobierno de Aragón, pues, aunque se proteche, pues... Eh... lugares de, de la alfammbra pues han feito un han enseñado un convenio ¿no? con el gobierno de aragón para pa crear un parque cultural ahí en alto alfambra pues para proteger pues estos árboles centenarios y bueno pues hay una traza de meter en valor no solamente eh, los árboles sino también pues pues la zona mismo ¿no? que son lugares chicorrons y la sede la tiene la sede de en Aguilar en, en Aguilar de alfambra de país que en Aguilar Y bueno pues de una traza de pues eso de, de generar pues también una mica de, de turismo alrededor distos árboles y alrededor mm. también de patrimonio que había alrededor de estos, de estos árboles. Y es verdad, porque también en La Chopera y tal, sí. eh, que contaba creo este Chaviera Antimás también, sí. pues de lo patrimonio una, de eh, biolo chico, ¿no? De, sí. de la... No sé si ha entrado una fuina o no, una, una chineta, puede estar, pues, que, que comentó y tal. No, pues no. claro, y, y bueno y, y también con Tamara, pues charlando momento de los de los musos y de toda la, la biodiversidad que, que acuye, ¿no? Y es se, que en los en, en puestos en Alfambra en, en muchos lugares, por ejemplo, en Aguilar si tú te metes en Aguilar Y, y te fas una huella de, de aval, es que no más, o sea, no había ningún otro árbol que he chopos pues, cabezas ¿no? Y claro, pues eso, eso lo que significa, pues que son pues, los refugios para la fauna y importantísimos, porque sin, sin esos árboles, pues... Eh, bels animales no, no serían así que generan un paisaje a la fin estos y, y, y fungos esto ya <risa> sí bueno, y fungos, también y... ¿no? sí, sí, Ajá, <coughs> que eso también a la fin Hostia, eh, llegué, fa bella semana estoy en Soria la lo turismo micológico lo chico que vi a sí, estí, sí, sí. pues La loca barbaridad con, me quedé flipado eh. con Xavier Charrando el otro día que estemos en una en un paseo si loca pues decíbamos eso que que en Aragón Joder, que, que, que en cara no somos concienciados de que hay que meter en valor estas cosas y que esto genera turismo, fisa población y, joder, pues, mm. que también... Es, esto, o sea, yo me truco muy porque porque le preguntemos a la... Xavier la... me decía que esto en Cataluña se, se le va haciendo décadas claro, y que aquí, y... pues, que en cara somos principiando a meter en valor estas cosetas que, joder, pues, que, que, que, que generan también, pues... Pues eso, turismo, fisan población, generan dinés y, y bueno, pues que... Y en eh, Cataluña de cual si que se sí, te sí, sí. una fiesta popular, el día del no sé qué, de tres jornadas, un... Bueno, sí, y eso sí. que, que, que ahora en Teruel se fan muchísimas cosas. Es verdad que había como una especie de movimiento de... Se mueve mucho sí, la chen sí, y se sí, fan sí, muchísimas sí, actividades. Sí, sí. Mesmo estos meses esta vez, que si quieres hacer cosas en la nuestra, pues cuasi todos los cabos de semanas había una ripa de actividad. Sí, sí. Y eso, oye, bueno, porque si eso lo contimparas con lo que se feba pues fa 10 años, pues ya que ahora se son muchísimas más cosas. Y eso también pues fa que la chen se quede y que, y que los cabos de semanas pues se eh, veiga movimiento. Sí, sí. Y bueno, se acabó lo, lo esto con la ronda de Voltaña. Sí, que ya van, <ríe> cuando al principio van a, a tocar la ronda pues ya va a pues a Porque son muy que no... Me ha bastado. Me no he bastado antes, pues eh, se enviñó pues a, a sentir... A ronda. A a la ronda, ¿no? Conciertazo, como casi siempre, y, y como llevábamos también pues unas violetas de encima, pues... <risa> como eh, casi mejor. siempre, no. Millor. Millor. yo estoy bien, sí, sí. Yo, yo, cuento, so, yo que... los conciertos en Zaragoza de la ronda, chicos, yo no sé qué les pasa. Sí que le, les dicen que no toquen las chungas o qué. No. Pues, o, o, pero, pero, maño, o sea, yo de verdad, yo la ronda de Voltaña ya... He plegado a la conclusión de que sí. no los voy a vivir en Zaragoza, los voy a vivir fuera de Zaragoza. En porque, yo, hostia, yo lo concierto. Estoy bien. Yo en Zagueras no voy a vivir a la Ronda de Voltaña porque, pues ya. Qué inicio pues me canso. Y en este concierto me lo pasé. Pues oye. sí, porque yo una colla musical reivindicativa. La fiesta de ocho pocas veces a la fin llevo una cosa reivindicativa. Y bueno, pues yo era, yo Estoy emocionante, joder, es sí, un sí, concierto sí, sí. emocionante. Que nomás no. Cale va a ver a la Chen como. Como llega. La, y la emocionada y, con, sí, y sí. los discursos y joder. Muy bien, muy bien. Que a, que a la fin, los problemas del Alto Aragón y los problemas de Teruel son los mismos y se charra de lo mismo, eh, o sea que... Bueno, y, y, y también eh, ocurrió el fenómeno de los en que somos la mesma chen en Gaire, en el no. Chopo cero en el Poborina, en, el Pomorina, en sí, sí. Tamorilé... Sí, sí, Juan. Te, te trobas traba... te a la... Y una... Los mismos, mismos. Como ayer Voy a Villar. Rolista, a Javier Voy a, a <risa> Villar. Vi. Sí, sí, sí. Sandío, no, no lo vi ya, Sandío, ¿eh? Hostia que sí. A la fin te trobas con la misma chena en sí, todos sí. los eh. Bueno, bueno, bien. Y una traza también, pues, de billete de cabo cuán. Sí, y... sí. faspartache y, oye... Yo le agradezco Mucho. Bueno, pues no sé si nos queda bella cosa al chupo o... Uh, uh. Uy, va. Pues eso, convidados a que el año de avenien, a aquí nos sintáis que todos vengáis, que, que, que, que llegue una fiesta, bueno, tú, Carlos, Carlos Diego, Fer y yo, que mo... bueno, pues todos convidamos a que vengáis porque la verdad que hay una, una fiesta que, que llegue pistonuda. Que me la pena, sí. año que viene en... Vierge, ¿no? Vierge, no, vierge, no vais a... ¡Ay, el... verdad! Sí. Que antemación es ese lugar estie... Buah, con 16, 17 años que nos le una amiga mm. porque lleva a Viviu que su padre lleva hasta un maestro de Vierge Sí Eh... Joder Es ese lugar majo No sé si lo ha dicho Diago Antis que cada año pues lo que se falle cambiar de, mm. de Rigo, ¿no? De Rivera ¿no? y... Sí, pues lleva una fiesta itinerant no siempre va... Uh, se fa cada año en un en un lugar diferente y pues hoy también se se prueba de cambiar de bal no. hombre pues de viaje yo cuento que sí que vi a muy tachen de Alcañí de Alcorisa sí. Torra, tal no y mesmos mes los fisos que bueno que sí, sí sí eso es. bueno, entonces, claro, nosotros nosotros sí seremos eso sí que es verdad sí, sí, sí. Yo como un cabo de semana marca bueno calendario pues sí sí calmar callo sí. bueno que no que ya le vamos un ratico majo, eh A la vez, acabamos ya con más cosigas, o sea, lo que decías, ¿no? Qué de actividad que había en, en Isaparte, concretamente en Ojiloca, ¿no? y concretamente en Calamocha, aunque sosfendo un curso de aragonés. ¿Cómo oye esto? Pues bueno, pues esto es tío una iniciativa, dos centros de estudios de Ojiloca, y como ahora mismo, pues Diago y yo, somos viviendo en Arredolada, él vive en Luco, yo estoy viviendo en, en Vágena, pues... Eh, Pues bueno, charremos de, de la posibilidad de hacer un curso de iniciación del aragonés y bueno, pues la verdad que que prevemos de de y la verdad que somos tismo contentos porque joder, pues somos 20, entre una treintena de personas, ¿no? Sí. Altuáiso ISO eh, que son haciendo curso y la verdad que somos contentos pues eso, pues por la por la respuesta que que ha habido de da redolada. Sí, pues eso, que no no nos esperábamos... No. Pues nosotros, nosotros, nosotros pensábamos en 15. Pues con 15, sí, mira. <risa> que ya has estado bien. ¡Ojo! No, pero bien agradecer también a los centros tíos 2 y loca, ¿eh? La... pues eso, la posibilidad que nos ha dado de, de Ferocurso y... El no museo de Pernil. En el museo de Pernil. <ríe> recordarlo. Sí, sí, sí. O, sea, ferín, Yeque, o museo pues de Pernil, yo no. he gestionado ahora por o Centro de Estudios 2 y Loca. Y pues llega la sede también dos Centro de Estudios 2 y Loca. Y vía unas cambras que son paradas pues para hacer este tipo de cosas. Y la verdad que. ¡Qué bien! La verdad hmm. que bien porque. Viachen de Calamucha, pero viachen también dos, dos lugares de arredol. Y, y bueno, que no que no solamente echen de Calamucha, que viachen de Cutanda, de Fuentes Claras, de, de, Fuentes Claras bueno, de, de, Bello, de Bello, de Odón también, ¿no? De Bello, pues bueno. ¿Y ye, echen que va a tener el contacto con el aragonés? ¿Que no? ¿Vía de todo? Pues ya dos o tres personas que sí que han tenido contacto con el aragonés, pero la resta, yo cuento que han, han empecipiado de, de cero. El cero absoluto. Sí, sí, sí. ...femos las clases los miércoles... ...desde las... ...weito de las diez... ...y bien, pues... ...probamos de hacer actividades variadas... para que la echen pues... ...bueno pues... Eh, ...pues no... ...yo cuento que ella contenta... ...que nos aburre... ...y bueno... <risa> ...si no, no, y, tornaría, no sí, no, no... ...que, que más lo hacemos de valdes ...nosotros... Porque ...que, que le dos meses ya... ...o tres... ...sí, le dos meses... principiamos o día tres de octubre... Uh -huh. ...y hemos feito... creo que weito clases... y bueno pues bien está, somos contentos y yo cuento que la gente también la verdad que y la gente que que ye maja, eh, y una chen pro maja que disposada a aprender y y bueno pues a, a, ante más de aprender aragones, lo que hacemos es una somos fendo un listado de parolas somos mm. aprestando un listado de parolas aragonesas terras aragonesas que se van a servir en la redolada en cara que entero el pro que sí, se echará castellano Pero, oye, verdad que había una ripa de palabras que son fosilizadas, que son republis mm. del Aragones medieval, que se echaron en esa zona mientras os sigo los siglos medievales, y que ahora pues se han fosilizado, y que en cara se van a servir, y bueno, pues hemos probando de hacer un listado, y cuando rematemos o curso, ahí de ahí ayer, pues con ese listado de palabras, pues hacer un chico artículo para una revista de entre todos, os maestros y los alumnos, para publicarlo en una revista así loca. Buena, bueno, bueno. Bueno, ansiega, pero pa', pa publicado sí, sí, sí, Y va sí. continuo a estar Pues eso, pues que en Teruel en Caquepa, Pues eso, pues muchos años, pues se echa coragones Entonces, sí, y sí, es impresionante La cantidad de vocabulario, de expresiones, pues bueno, De tal que queda La echando curso y he flipada Y es flipada sí, porque, sí, sí, sí. claro, pues Mesmo dicen, hostia, pero esta parola. ¿Esta parola de Aragones sí, sí, esta pues parola, si la, so... pues si la he dicho toda la vida. Pues la dicho toda la vida. <risa> <risa> bueno, pues ya es, esta parola que va a servir esta expresión, ye de raso aragonés. Sí, sí, sí, y sí, bueno, sí, pues ye que... es verdad que ye, ye lo que más le ya a la Chen. Pues eh, sentíse, pues eso, representaban esas parolas. Eh, y bueno, pues la verdad que contentos. Y hemos feito más cosas. Hacíamos una charrada, fames o asinas, ¿no? Sí, de, pues eso, de la historia de Aragonés y lo que quedaba en Aragonés en la... En Argolada, pues, pillando como ejemplo, pues una, una replega de parolas que van feito en, en el lugar donde mío Lolo, que llegó sí. Rubielos de Acerida, pues en la suya página web, eh, de, de amigos de Argubielos, pues tienen un pues un diccionario y ya, pues eso, pues muchísimas parolas que, que no son reconocidas por Aragón como, como Castellano, o que la GAE la replega como que se charan nomás Aragones, eh, en Aragón eh. o en eh, territorios de influencia de Aragones, como puede estar y a Navarra <risa> y, nah, pues sí. y Rioja. Pues hacíamos esa charrada, somos haciendo curso aragones, anti más eh, la idea ye presentar un disco de Elena Martínez. Elena Martínez oh, y bueno. una mesacha que que de Luco de Silocan, cara que vive en Calamocha todos los cabos de semana en Taluco ¿no, Diego? Tú que ye eh, es de Luco. Sí. <risa> bueno, sí bueno, tú el, ellos, ellos viven en, en Calamocha que a los dos en Calamocha ellos, y es críos, pues eso pues iban eh, pues a la escuela, pero son en el luco, pues todos cabos de semana y de vacanzas y todo eso y le a ayer, pues ha feito un disco que se, que se dice Zarreos Huellos, a un versión a poemas de Ángel Conte y le idea que le vamos, pues ya hizo pues, pues no sé, pues Pues este invierno, pues, fuera la presentación en Calamocha do Disco y, y, y, bueno, ya os convidaremos para que vengas y, y, bueno, pues meter en valor a Isa que una travegada más a Isha que te vaya por la Aragonés di fuera de, de... fuera de Zaragoza o di fuera de la zona... a un echarra, ¿no? Mm. Pues, bueno, pues, muchísimas gracias. No sé si tos queda... Via... Sí. Zagren, en Sache. sí, te sí. digo que sí. Que en... O Instituto de Calamocha, en el Instituto Valle del Siloca, también somos trabajando largo con los mensajes de primer grado de bachiller en la asignatura de Historia y Cultura Aragón. Pues hemos demandado un proyecto, que, y nos lo han concedido, desde desde la Dirección General de Política e Lingüística, o programa luciado eso, y la idea pues eh, parar un, un diccionario del Aragón Sabal del Siloca. Vale, bien, y treballar con los zagals de primer curso pues ahí, ahí queden de chicos ya Sí, sí, sí, también somos Porque bueno, también porque fendo... ti más Si no fan servir las parolas sí. que fan servir A nuestra generación ya pff. Sí, sí, sí Y también pues bueno, hacemos en, en, en el instituto había un programa de multilingüismo Y somos haciendo Cada mes una actividad que se llama Parolas do mes Y metemos en una fuella Que bien, pues, se pega ya en las paredes do, do instituto Pues cuatro parolas en inglés, francés, castellano y en aragonés, pues para pues eso, para que la chen pues aprenda pues parólicas nuevas y y, y, eso. y nada, para rematar, pues Diego y yo queremos mandar un saludo a los nuestros alumnos y alumnas dos curso de aragones de Calamocha pro, y pro que sí y que son chen, muy tismo maja, ¿no? Oh, qué gótico Estamos muy contentos. Sí, que, que somos como fe, como huellas en Ferraina. Y ya, y ya la preguntaremos en el examen de febrero, ¿no? voy no. oh. Eso, eso. Y así anda a oh. tierra de barrenos. Muy bien. Bueno, vale. les decimos que escuten tierra de Barrenaus. Eso, créyete lo que es ¿verdad? Bien, bien, bien. Pues bueno, pues muchísimas gracias, Diego, Fer, David. Y, y oye, encantado, un placer. Y a ver si, y, si nos tornamos a bien antes con antes para charlar de todas estas cosas que se falen en Osur, de Aragón. Que hay una maravilla. Pues cualquiera Bueno pues pues seguimos en tierra de metemos una miqueta de música y tornamos a escape. y Bueno, y con este poderoso curdión que, que tanto nos anima y que tanto nos polla aquí hoy va que marcheta que marcheta que marcheta que trayemos! con este curdión, de ciba presentamos la nuevo, lo nuevo de esta colla que yo sonando de uncha. Bueno, por si no lo conocéis, es un una una colla relativamente joven, que, que no tiene que cuatro o cinco añicos como mucho, y que fa poco pues acaba de, de presentar lo suyo nuevo single, de lo que hielo lo suyo nuevo disco...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 y que te os recomiendo de Biller, porque además también lo y yeah, muy bien feito, lo podéis escuchar ya, bueno, en todas las plataformas de, de vídeo y cuento que también de, de música, pues lo tenés presto para escucharlo y que disfrutéis mucho a lo menos tanto como yo con estas Unza que, que bueno, ya, ya soy bien ganado con muchas muitas ganas de de una travegada en directo Si bella promotora de conciertos me ya escuchando, pues ya sabe que yo creo que esto lo peta, eh, que en Plimos, bueno, bueno, la multiuso si fa falta. Hola, Natos no de más ferrete, te os dicho con las hay, las hay de Uncha.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 Tú también tienes la clave para que el aragonés continúe vivo. Fela servir. Tornaré, canta Victoria. Tornaré, más el que vamse. La partida comenzad, la lengua en combat Tornaré, más escribiré la historia. Tornaré. y ya fa más de un año que se proclamó Breumen la República Catalana y bueno pues toca una miqueta charrar de esto. que seguro entendrás. Fue un año Lleranos viviendo un fascal de, de cosas. Lo 20 de septiembre la Guardia Civil entró en la Consellería de Economía y el independentismo y buena parte del pueblo catalán se manifestó de las y de suya. Por estos feitos, hueé continuar en la garchola los Jordis, Jordi Cuixart, y Jordi Sánchez, que llegan que son líderes de Omnicultural y la Asamblea Nacional Catalana. importante Probablemente los días más importantes, el 1 de octubre Los referéndum eh, por, la, por la independencia de Cataluña En que más de 2 millones de personas Votaron sobre lo suyo futuro El Estado respondió con una fuerte de represión De mandos cuerpos y fuerzas de seguridad Había, había cientos de feriús Entre ellos una persona que perdió un huello Y este estilo el resultado De una enrestía contra la ciudadanía pacífica Que contó y con eso consiguió fer la da jornada Un éxito histórico de la desobediencia civil Dos días después, el 3 de octubre lleva una jornada de vagas general. Cataluña aturó después de los acontecimientos de esos dos días antes y de todos los ferios que viva Viu. <música> Y lo 27 de octubre, Carles Puigdemont, presidente de Cataluña, proclama a la República Catalana que suspende un cuento segundos de impuestos para entablar una negociación con el Estado español. En respuesta, este suspende la autonomía de Cataluña aplicando el artículo 155 de la Constitución 270 y guaito, donde a la vez se pues, han garchulado cuantos políticos, activistas del independentismo y del antifascismo en general y otros cuantos han habido de exiliarse de banda situación política en el Estado. Y una vegada más, en Tierra de barrenaos, como muchas otras vegadas que hemos charlado de Cataluña, tenemos al otro canto de teléfono a Chorche Romance. Buenas tardes, Chorche. Hola, buena tarde, Carlos. Bueno, te sentimos una miqueta, Luen, pero yo creo que que se te entenderá, si no ya te apoyaré pues, en, en la edición. Sí, soy, soy casi tan tan Luen como la República Catalana, pero buen <risa> bueno. Bueno, poco optimistas, ¿no?, Bueno, llegué, llegué a grabar los repasos de, de, este, de este zageraño y, y la verdad llegué que, que la sensación general llegué una mica de iso de de, de, bueno, de de desanimo, más no es que de, de una otra cosa, porque toda, toda esa Uy, 1 de octubre y, y todos esos días, pues mmm, se, a la fin se ha quedado en, en agua de borraja. ¿no? En los sentido de que Ya buena parte de, de pueblo gran que se siente traicionado por los suyos políticos, eh, otra parte que lleve volcada eh, contra la represión y por, por la justicia con, con, los, con los presos políticos, que son unas garcholas, eh, y con la gente que en un exilio, y, y bueno, pues eh, la situación y eh, la que lleve, o sea, había un gobierno que no lleve, un gobierno de la República, sino que hay un gobierno autonómico que además mmm, no llega mayoritario y porque no tiene los refuerzo firme de la CUP, por ejemplo y no tiene mayoría absoluta no para también, no para también lle siempre en atrás en otra retórica de la fin, no no ni gobierna autonómicamente toti que parece que llegue lo que lo que quieran hacer, pero tampoco no llegue el gobierno de la República que se esperaba y, y sobre todo Nos, esa proclamación de la República Catalana pues se, se quedó en, en el aire y en encara continuamos como, como estamos con una mica pillor, ¿no? porque ya había nueve personas en las, en las garcholas y otros cuantos por, el, por de fuera del Estado español, eh, sin poder tornarme pues, y una situación complicada. Bueno, repasando una, una miqueta, aquella chornada histórica de, del 1 de octubre, hemos vivido fa poco, fa bien poco, hemos vivido lo, lo primer aniversario, ya afecto pues eso, pues una mica más de, de un año. ¿Cómo vivís esa chornada de, histórica del 1 de octubre y cómo se ha vivido la chornada del aniversario de este primer, primer 1 de octubre? Pues, pues, una amiga, yo me pienso que en la línea de, de lo que decía ahora, ¿eh? la, la jornada del 1 de octubre ha sido una de las jornadas más importantes que he vivido en mi vida, como profesional y como persona. Ha uh, un gran éxito colectivo um, de, de su evidencia civil. Um, la Chen salió a la carrera a, a pasar a lo que pasara a la fin. O sea, yo, yo, yo remero por el hecho que viera yo. Eh, cada vegada que venía un vídeo de cargas policiales en otros en otros puestos, pasaba más Chen a lo hecho Un mismo Chen que no venía a votar y, y que pasaba para que la Chen que quería votar puede ser felo. O sea, mmm, la represión no no, no fació que la Chen se tirase tazaga ni retaculase, sino todo lo contrario. Fació que la Chen, más Chen, va a la carrera a, a luchar por los suyos de ritmo. Mmm, claro, toda esa rasmia colectiva que pues O día 3, también se ve yo con la, con la turada de, de país, una vaga general con un seguimiento altísimo, con milentas de chen en la carrera. Y eh, día, se, se esos días se tenía la sensación de que todo se podía hacer, o sea, de que de que el estado diera en, en estado de shock, porque no se pensaban que la chen se responder a China. Y, y la sensación un año de impuestos yo no soy la mía pero de muy tachen con la que charlas, y es de que se ha desaproveitado toda esa toda esa fuerza colectiva de esos días nos encara no sabemos y no sé si sabremos del día si ha estado si estió por medrana si estuvo por por una mica de paternalismo de que no sabes de que no mal a la chen O, o, o porque no tenían no han no han tenido nunca la intención de, de plegar a Ample ¿no? en cara no lo sabemos y pues tal que no lo sabemos nunca ¿eh? pero pero la sensación y Isa la, la sensación ye que que la Chen se besó todo en la carrera y, y no se sabió a por fin. Bueno, tú vives en Barcelona, pero por lo tuyo de tu reballo pues te ha tocado de, de viachar por todo el país, ¿no? por toda Cataluña. ¿Cómo llega la situación? No sé si vi, habrá aguayres diferencias entre Barcelona, entre el entorno urbano, digamos, y, le, y los lugares, o entre diferentes áreas de, de Cataluña, si todo más Mochenio? si no. ¿cómo, oye, ¿Cómo se vive en, en cada uno un, bueno, de los dos lugares? A la, ver, la realidad es que, es que no, Cataluña tiene. Un, un país que tiene una, una población diversa y claro, la Barcelona metropolitana que, que o sea el año también vivió también vivió los atentados de agosto o sea que, que pero ha continuado siendo estando la, la misma Barcelona de siempre, con suyo turismo ha subido los problemas, ha subido las historias y ha continuado viviendo y, y sí que había una dualidad Sí, no Había la, la gran ciudad europea que vive bueno, vive normal, pero bien, pues toda la, todo la movida política a la fin también ha, ha impregnado una mica la, la ciudad. Ah, en los lugares es diferente, porque en, en los lugares, sobre todo en, en los lugares en, en, en que la Chen vivió la represión en primera persona, en, en, en los chicos rons que entró la, la Guardia Civil o la Policía Nacional, como si estás en un Vietnam. Ah, ...la sensación ya, ya de desconexión absoluta... ...o sea, yo, yo me pienso... O sea, ...en Barcelona hay diferente... Porque, ...porque, bueno, quieras que no haya una gran ciudad... ...y en la gran ciudad todo se, se esbafa una mica... ¿no? ...pero en, en, en muchos lugares... ...la desconexión mental... ...defecta desde fa mucho tiempo... ...y más después de octubre... ¿no? ...y son esperando que, que plegue un momento... ...en que siga efectiva realmente... pues vi a una otra, otras zonas en que en que bueno toda esta historia de Tabarnia, quieras que no tiene un tiene un, un pozo de verdad, un pozo de verdad, vi una, una una área metropolitana de Barcelona que no llega a ERENDEP, vi a unas zonas de Tarragona que no son ERENDEP, vi a La Valdaran que por su vídeo sin que tampoco no llega a ERENDEP eh y así pues Eh, viven una amiga en esta situación de, de de reafirmación también de de, de, de atrás de otras identidad o otras políticas pero me pienso que la que la vi, a, vi, a un, vi a un un grupo de chen o había muita chen que, que, que era en medio digamos en en ese medio, en ese medio extraño y que la actuación del estado y la represión y tal a la fin también la ha feito desconectar Uh, mentalmente yo creo que Cataluña es un país independiente ahora mismo ¿eh? uh -huh. en general la mayoría de la Chen lo, lo, lo vive así y, y más con todo lo que sabemos cada día de todo sea desde de la monarquía española dedica, los pactos de, de la justicia la actuación con los presos políticos eh, bueno, todo pero no ya efectiva y, y Ayora la Chen está como como ¿no? A ver a ver qué pasa y y, y yo y claro, y también han principiado impuestos a las las trifulcas, partidistas, ¿no? Que también que también cuentan, eh, también cuentan. Y por eso por eso digo que la sensación de una mica de, de impaz, ¿no? O sea, en en, en el fondo Había un impas en el gobierno, había un impas en los partidos políticos, había un impas en la ciudadanía, había un impas en las en las organizaciones independentistas. Había muchísima movilización en la carrera a favor de los presos políticos y se van cenas, cenas amarillas y cadena humana por, por los presos políticos. Y puyamos a Iztatuca y íbamos a garchola de Bellelos y tal y no sé qué. Eh, pero... Me pienso que hay una manera que tiene mucha de seguir manteniendo viva una flama que, que vieron que se amortó el 12 de octubre y que se habrá de revivir de aquí un, un tiempo. Creo que, que Muita como el, el interés de acumulación acción de, de fuerza ¿no? para pa hacer una, tre, una trempenta. Bueno y, y toda esta, toda esta sensación, una amiga que, que describes, pues de, de sentirse engañado o de, o de, que las aspiraciones no, no se han cubierto, ¿no? Eh, ¿cómo creéis que, que se veá que se en un futuro tanto a nivel parlamentario, si, si creéis que habrá aires movimientos en, en lo que llegue la, la, la, la representación política, no parlament catalán? Y también en, en las carreras, ¿no? Porque somos viviendo, eh, bueno, de ya fue un tiempo, ¿no? Lo, los CDR, los comités en defensa primero lo una hora de los referéndum ahora de la República, que yo no sé eh, si son creyendo a pur de, de captar a Chen de, o, o de que se que Chen de, de este desengaño, ¿no? O, o si se han quedado una miqueta estancados, o bueno, en fin, ¿cómo, cómo creéis que evolucionará esto? Bueno, esos dos o sea, en, en primeras, claro, en primeras mmm, lo que cal decir que los los CDRs, por ejemplo no son no son comandos terroristas, como, <ríe> como muchas veces vemos en, en los medios de comunicación en español, ¿no? Yo no que triballo en uno pero bueno <ríe> que, que pero es verdad, o sea de Vegadas tienen la sensación de que de que viven en un mundo, en un mundo de, de fantasía, ¿no? de que viven en Narnia Hacen de, de de Madrid, de ahí se Madrid amplio, ¿eh? no, no Madrid Ciudad, sino ese Madrid. Madrid informativo. Establishment, ¿no? <risa> una, una, claro, y, chavante, conflictos en la carrera, de no sé qué, de no sé cuánto. Y, bueno, aquí la única chen que ha que ha, fe, que, que ha feito servir la violencia ha estado las fuerzas de seguridad del Estado, bueno, de inseguridad del Estado, y, y, y en las manifestaciones españolistas, y la chen que, que, que, que saca lazos amarillos por anuey que van encapuchados y con con cutillos en la mano ¿sabes? O sea, y de ahí el achen que ha afecto a servir la violencia eh, los CR son una otra cosa eh, y yo me, me pienso también no sé tampoco no, no sé cómo lo, se vive de, de, de dentro pero sí que me fa, me fa el efecto que, que también son en este impasse ¿no? impasse de reconstrucción porque eh, ahora no no había y se y se chup chup, que en octubre, ¿no? Es eso que, que cualquier un te puede salir una, una purna, pum, y, y que, que explotase todo. Ahora no no había eso y, y bueno y también los de R también son intentando, son probando de, de bueno, son probando eh, la sensación que yo tengo y que pues cuando ya luchas por la sanidad pública, educación pública, contra el racismo, contra el fascismo y tal, también el, el feminismo etcétera, también no se sé, re sonastí, o sea, no, no son no más por la república, sino por una cierta, un, una cierta mena de república, ¿no? Mm. Y, y bueno, son privando ni se se esos otros campos, porque por linte, la eh, pero no son ni de lo Eh, la punta de lanza de los comandos especiales del racista Zorra con el Estado español, ¿no? que leyes cada día en la ABC o en la COP, ¿sabes? O en otras televisiones. y claro, eso, eh, pues bueno, por eso, que, que yo, yo, yo la sensación que tengo es Jace, yes", allí hay como veo una expresión en, en, en de velo galico en la, en la Guerra de las Gales de César. De una expresión que, que es devenido verbo, que ya era eh, Yemis eh, Establecer los cuarteles de, de invierno no o sea, que yo, Bueno, pues ahora ya Dejamos de luchar, nos metemos en los cuarteles de invierno Y ya plegará la primavera Y ya trataremos una otra tra Yo pienso que yo, todo el mundo Y en este En este, en este contexto Ahora mismo ah, A la wait, de, a ver qué pasa ¿no? ah, sí, A la wait, sobre todo sobre todo porque lo que marca definitivamente la política catalana ahora mismo no hay ni la represión ni la declaración de independencia ni los cierren ni los que quitan lazos amarillos ni ciudadanos en el parlament montando shows cada día ni ni cosa ni ni mesmo o gobierno español lo que marca la política catalana ahora mismo y que había nueve personas encarceladas incluso también en la presión. y eso marca todo eso marca todo y os chudicio que hay un judicio político que se son asustando las datas para que no coincidan con las elecciones de municipales, para que no coincidan con no sé qué, para que si había elecciones aquí no coincidan con no sé cuánto. O sea, se lleven se, se, no servir política para este judicio, como no ha habido un atro igual en el Estado español en los tres años, ni contra mm. ETA, En el sentido, viste, de hacer de, de servir los tiempos, hasta achustar los judicio para pa ciertas cosas. ¿eh? A sí. eso me refiero. Um, pues bueno. Mm, A Y ¿no? esperando qué pasará con ese judicio. Porque <fífense> yo me, me pienso que, mesmo en Madrid, en un no, Madrid establemente repito, saben que pase lo que pase en el judicio, cuando plegue en Estrasburgo, les, les, les, les foterán una. <risa> una hostia no todo no un atra. un atra, un atra más un atra más lo saben pero pero ya han tenido a esta Chen pues un año y pico ya en, en Arganzuela con acabar los los judicios tal no sé qué entre qué plega Estrasburgo igual. igual se han pasado tres años de su vida en en en, en Garsola mm. y y via Chen que tiene la barra la cara de de decir que bueno que hemos detornado la normalidad bueno mientras que vea a líderes políticos y civiles en la garchola no puede haber normalidad eso ¿no? mm. yo como persona me pienso que, que ye, ye platero no o sea, que, que que venga Pablo Iglesias a, a Yedonés a negociar los presupuestos del Estado español a la Garchola no llego a aire normal <risa> no. y no se puede negociar eso de una manera normal ¿no? para <risa> yo llegue bien pero bueno me pienso que para muy tachén parece que se, se sublida de eso, ¿no? De que de que de que no hay normalidad que en Chen en garchola a la hora de hacer um, cosa. Y esta estrategia de, de represión, de, de engarcholamiento ¿no? Que que que y teniéndole el estado y funcionando de bella manera en, en Cataluña quiero decir, vía Chen que que se ha acollonado una miqueta, que vía autocensura, o censura dritamen. Eh, y, y teniendo bel fruto o de revés, oye, provocando una respuesta pues, pues yo creo que las dos cosas la verdad, sí que, sí que por ejemplo ahora vemos que cualquier trango que falo el Parlamento de Cataluña se mira un grito de que no de que no acabe con, con no presidente del Parlamento en Garchola también, ¿sabes? O sea, mm. eso, eso, eso yo planeo que, que había una que, que no sé si yo no diría acollonarse, pero sí eh, medir muy bien lo que se ha de fer y lo que no. Como Itachén, pues tal que eso siga acollonarse, y eso se veía en las redes sociales, se veía claramente cada cosa que fa según, según te esquina que Chien, la diagrosia funciona así. ¿no? <risa> que, que que que bueno, que trae dos, se va sé bueno, eh, y es verdad que había un, un trango de saga. y es verdad que se ha retaculado en, en, en bellas cosas, y a Chen que ha retaculado, ni en se en se era tabán siempre, ¿no? Mm. Pero a la vegada, me pienso que la Chen también ya es consciente, que, primero, que yo me pienso que, que la Chen ya era consciente que eh, enfrentarse contra el Estado no llega gratis, no llega de baldes, y que, y que pasa factura siempre. Eh, puede estar que muchos políticos no lo tienen tan claro, se pensaban que puede estar que Bueno, pero a, yo no me. ¿Sabes? A, yo no me farán cosa. Y a la fin han tocado a todo Cristo. Yo soy compañero. Eh, <risa> y eso tiene un costado. Pero, pero claro, esa ola represiva a la fin fa que, que los puentes cada vegada sigan estancados, ¿no? <risa> ¿no? Sean de cusiferidas y no sé qué, ¿no? Y dicen tal. Y bueno, claro, lo mismo presidente del gobierno español que dice: oh, Hemos de buscar una solución y tal, no sé qué, a los días siguen. Bueno, los días siguen, don instrucciones a la abogacía del Estado para que acuse a, a los que están en arrocholados y los metan a prisión 20 años, ¿no? Es decir, a la fin dices, bueno, eh, sí, eh, pues que hemos de, de curar feridas, pero eh, no se puede curar feridas con, ¿no con gasolina, a la fin, ¿no? Ay, bueno. Y eso... Y, y me pienso que también, en mi tachén también en este paso de... de Muy firlo de, de separación radicales. Bueno, es que yo, tal y tal, me bufanapocha lo que dos faigazas, tío. O sea, a fin, lo que. lo que queremos de una otra cosa y, y como nosotros no queremos ir a agarrar puesto. ¿eh? Por eso digo que la estrategia ha funcionado así, nada, porque no, por no? una parte sí que ha feito que te retacula en belles aspectos, pero también. gente eh, se ha reafirmado mucho más en lo que pensaba y en lo que creaba, y gente que no era tan consciente, a la fin también, porque ha visto cómo actúa un Estado mmm, que es heredero de lo que es heredero, y, y en que se han tocado los cimientos de, de la única cosa que les, les importaba, a la fin, que llega la unidad de España, mmm, pues bueno, se ha removido todo, se ha removido todo. A la fin... Eh, Parece que no, que no había una otra cosa que la unidad de España. mientras guerra cosa que se ha feito en el Estado español han, han costado muchas cosas. Eh, pero servicio militar, eh, matrimonio homosexual, neta eh, cosas. De, de, pero la, la única cosa que ha feito remover cielo y tierra al Estado español es que ni, ni mismo la violencia en, en los países ni, ni ni los atentados, ni ETA, fació... que o sea sí que sí, sí que sacó la sí que sacó la, la, la los foros, los foros de, del estado no por decirlo de bella traza sí, sí. pero pero aquí han no, no han tenido un problema en cargarse de su propio estado de derecho y violar a sus propias normas constitucionales para muchas cosas porque bueno, parece bueno la única cosa importante un mundo mundial y es la unidad de España porque si no, no me explico, si no, y tan fácil como, mira, ¿tú no querés estar con nosotros, o sea, claro, bueno, me molico, ¿eh? pero al fin, tú dices que nos une a todos, bueno, pues ve a una parte de Dachen que no nos une, vale, mm. pues, pues si no quieres unirte a una cosa que suposa que nos une, pues igual, pues me digo, es, estás fuera, ¿no? Eso es una cosa razonable me pienso yo, ¿no? pues sí, sí exactamente no a lo menos y sí, de, de mandar la opinión, no. Y, y bueno, pues en, en todos estos días, en este, bueno, ya desde de antes, veníamos, veníamos sintiendo y leyendo y viendo en, en los medios de comunicación, pues, muy vegadas y, sobre todo, demandes según que partidos políticos, ¿no? De esa tensión y ese, ese agobio que se respira supuestamente en, en Cataluña, ¿no? De, de una tensión en los vas en las carreras, en los puestos de rebaño insoportable. ¿Cómo yo, día a día, Asti? como vía, vía convivencia? ¿No vi nada? ¿Se charla? ¿No, no, no se charla? Nada. Yo cada día paso a la carrera y claro, yo voy me un bon buen día y ya me pienso que me lle me quiere destripar por las carreras. A ver, eh, se lleve un... se una cosa muy... muy peligrosa, la fin. Que yo, eh, Fer creyera muy tachén que aquí se vive como si esto estás en Sarajevo hmm. y, y primero no oye verdad primero no oye verdad y sí que había incidencia, sí que había incidentes sí que había en que se cida por las carreras pero como siempre en un Barça Madrid también y no paran no paran de estado porque bien, en los Barça, se discute por el Barça Madrid ey, pues no no pongamos el Barça Madrid en los Bas a que no pues estoy ya igual sí, eh, sí, sí, pues sí que había discusión y las familias discuten y, y bueno si tú tienes amigos con los que no puedes charlar de política porque de estar, de, de estar amigos puede estar que no se tan amigos ¿eh? no sé pues porque lo problema es ir si a y no no la situación en sí eh, y claro que, que la sociedad catalana ya dividida pero igual que ya dividida con tener con esos concertados o no tenernos o tener esa pública o no tenerla o ser del barça o del español ¿sabes? O de Chirona. Uh -huh. Ya en primera. ¿No? Y, y claro, mmm, dices, bueno, pues sí, pero pero bueno, la Chen va con los lazos amarillos por la carrera, la Chen va con las pulseras de España en tal, en lo mío barrio, en lo mío disco, había edificios en que había tres esteladas, una bandera de España y una de la mierda de tabarne que se han inventado, ¿no? Pues, pues bueno, pues no sé, las reuniones de vecinos, no sé cómo serán. Pero bueno, agarradas las banderas a, a sido cremada ni cosas. ¿eh? Los únicos que son retirando cosas son precisamente los que charlan de que había trencamiento social y esas cosas. ¿no? Y dices, hombre, el espacio pues, pues, público, está... ¿no? <risa> en el, pues, pues, en el está, espacio sí, si público. A tres, pues sí, ¿no? Pero, claro. Bueno, ya, Pero, ya, ya... ya me falla Goya yo poder pinchar aquí una estelada ¿no? sin que me cremas en la casa. Claro, claro, porque hice yo el problema a la fin. que A la fin han feito... La situación de La Habana es muy peculiar porque en fin, yo no no nunca no puedo entender porque cada vegada somos más españoles y no menos. Cuando lo normal en un curso de historia sería lo contrario, después de, de de ves cuántos años de de colonialismo, pero bueno, eso y sí. ya una otra historia que je, je, yo o no sea, vivo sea, así. Eso para otro pro... que vivís así, qué ya ya estos en <ríe> lo que sea, sí, ya, sí. pero Fuye, fuye. <risa> Fue como lucarse. ¿eh? Pero, pero yo, verdad. Pero, pero, pero claro, el discurso de Chen de aquí alimentando una imagen falsa, eh, plegan a otros puestos y de impuestos Chen como el impresentable de Presidente Aragón. ¡Hombre! que es un impresentable. hace sí, sí. ese discurso para ganar votos. ¿Por qué? Porque sabe que vía Chen que compra ese discurso. discurso oh. eh anti no ya ya no nomás ya, o sea ya je, je platero que en la sociedad aragonesa había un anti anti -catalanismo, mmm, vamos a flor de piel de que yo me pienso que viene ya desde de, de juan de la rusa, yo qué sé pero pero bueno y desde antiismo yo, yo creo platero. que lleva recién eh. Pero, pero que, que ese, que ese anticatalanismo también ha crecido por, por las declaraciones responsables de mucha gente, también de verdad. Sí. Y que a la fin ese anticatalanismo, que no hay más que españolismo, lleva mmm, Aragonesismo también. Mm. Porque si, si los aragoneses, como aragoneses, estas se nos ha costado los catalans en esto, y en otras muchas gracias, pero en esto sobre todo, pues tal que nosotros también estas ya nos milló que no estamos ahora. Pero eh, a la escena vendió que lo que hemos de fe es eh, más España. Y la respuesta de España es la de siempre. Ye, más maniobras militares, menos inversiones en carreteras, en eh, encara proyectos de pantanos. La respuesta es la de siempre. Ye, mm, somos una colonia. Lo que pasa es que somos la colonia de los negritos buenos. Y, y bueno, ese es un problema. Y, y lo fa, pues, ten como viste, como buen señor. que tenés así de presidente y, que, y que, bueno, que se va a retirar a hacer clases de, yo qué sé, de literatura no, en el no. puesto. Hostias. Ahí, de la chusto si chusto estar... de literatura no sé yo, ¿eh? No, bueno, que, sí, sí, pero, pero no al Si cosa no yo, literatura eso, catalana, ¿qué <ríe> puedes hacer? ¿Qué necesitas de la historia y esas cosas? Ay. No sé en qué, en qué historia, en qué universidad, pero bueno. Pero bueno, que lo que digo es que... que, que Que, que claro, eso eso pasa que después pues, mmm, tú en Zaragoza no puedes ir con un lazo amarillo porque tal, no ya veíamos lo que pasó que metieron unos lazos amarillos y salió mismo la Berchen del Pilar a, a decir no sé qué ¿sabes? Que, sí, sí, que sí, pensaba sí. que tornaba en carne mortal una travegada para decir, aquí no le me metas lazos amarillos después ¿Vale? pues, le meten lo, la movida de los falanges pero no pasa cosa no pero claro, mmm, no sé sí, sí. No, y desde Luén yo bueno, me, me fan pena y me fan rabia, y pero bueno pues en fin, y bueno la ya, no, no, ya no. Las, lo has comentado una, una miqueta también una un póker, eh, la la posición de la izquierda española no vincula vi igual O PSOE, ya me refiero a la a la, a la izquierda de O no pues podemos las las confluencias y y toda bueno, izquierda unida en fin toda esta chen eh, podríamos decir que como poco ambigua No, eh, son sí que tienen una posición pues más de diálogo, más abierta y tal, pero con tu y con eso eh, ni contemplan lo delito a la autodeterminación, tienen un, un discurso pues en fin, pues, también de de culpabilizar a al independentismo catalán, bueno, mismo mismo como decía, no, no sé si este Pablo Iglesias o Uki que, que va que el independentismo ha despertado los fascismo, como, que, como sí. si como si ese cosa a lo, lo fascismo para despertarse, ¿no? Igual lo que se van a mirar es por qué no lo han despertado. ¿eh? pero bueno pues, Exactamente. bueno ya sí, sí, era, era la historia pero lleva no sé cómo te lo fas a la fin que siempre al principio charlando como periodista y reparto siempre aquí fendo un meeting político pero bueno, no sé, porque yo lo que, que quiero te digo, yo te voy, <risa> te voy <levantando. risa> no, no. y porque yo lo que te fago hoy pero al principio así no, porque tal no sé qué pues ya bueno el análisis la primero y después la tesis eso es análisis primero y rabia de impuestos um, Había la izquierda española y española y de impuestos izquierda y Sinas está vacinas siempre y estará Sinas siempre o sea no no cambiará no cambiará paz lo sea, que pasa es que por alianzas mmm, puntuales pues han feito que y era China claro aquí sobre todo era muy curioso porque la chen que representa a esa izquierda española en las instituciones aquí charlaba de derecho de autodeterminación o sea yo remero a dos personas que se han posicionado claramente contra el independentismo pero no nomás contra el independentismo sino contra el 1 de octubre y que o día de la declaración de independencia Eh, Amostraron lo voto para que no los engarcholasen a ellos, eh, para señalar a la resta de diputados, y estáchen dentro no de un parlamento con un cartel que decía referéndum, siempre que no se convocase. Eso, eso les faltaba de meter. Paso, ¿no? Y un derecho de determinación de la izquierda española y lo mismo. Y un derecho de autodeterminación para que no se falla servir nunca. nomás más en un plano teórico, ¿no? Claro, ni, ni para pa, pa decirlo, porque, porque para hacerlo no. Porque, claro, no, es que no ha de ser unilateral, bueno, y hay ahora que autodeterminación y sino y no unilateral, ¿no? no. <risa> ¿Qué, qué, qué, qué, qué, ¿Qué mena de autodeterminación y una autodeterminación que, que no tiene un, un sujeto político libre independiente que decide por sí mismo y sin, sin otro, ¿no? Que, pero bueno, sí, lo, lo, lo embolican con, con parolas y tal, y viachen que compra y... Y y, y, y y lo pilló de todo Y que Estando unas declaraciones simbólicas Y que saben que nunca nos plegarán a efecto ¿No? lo De de no o sea, de plegar un acuerdo para que Los catalanes puedan Votar en un referéndum y tal Saben que eso no, no pasará nunca sí. En el Estado español Pasará nunca Y eh, eso les ha costado muchos votos En España que dices Hostia, pues si te, te ha de costar votos igual Pues, irá para adelante, ¿no? Eso no, es lo que sea, siempre. Si... Sí, sí, sí, sí. sí. Pues, claro, posicionate de verdad con, claro, la, con las cosas. Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí, si sabes que vendrás al pabellón de Zaragoza a hacer un, una charrada de diálogo y tal, y te vendrán cuatro fachas allá trasnochados a criarte y tal, y, y, y, y de encima te quedas ahí en medio. me recuerda a cierto otro partido político que siempre llega con estas cosas que que no sé no no esto no porque esto lleva es muy total no sé qué y después les foden dos igual no bueno ya sí ¿No? ese partido que es izquierda y aragonesista también pues bueno sí, sí, pues, sí, sí. ¿no? Y... sí que a la, que la fin Que quiere pues lo, lo dice que eta y, y prau o sea no porque claro, lo pues, eso lo pues, hemos visto en la bc con, con la chunta o, o con podemos cuando más esbafados ideológicamente menos han, han continuado clamando eta claro por eso dices pues pues ahí ahora si te lo crees de verdad si si te, es que, si llegue te, te dan dos te es igual pues tira si no te lo crees de verdad pues mira Pues ya de esa de fe, lo ridículo, de que de de el, el, el canelo, ¿no? Porque encima te, te, te son plebendo palos que no, que no te. Que no te, te, tocaban, te tocan, ¿no? Sí, sí. Pero, pero yo, ¿verdad? Y yo, que era española, con un tema de los presupuestos, hasta una vergüenza. Una vergüenza. Mm. Porque decían, no, que no vayan servir los presos políticos para no sé qué tal, y son los primeros que han feito chantaje con eso. Sí, sí, sí. y y y, y, y decía no pero es que claro es que, y es que tal no sé qué bueno mira mmm, la situación no y normal no se puede negociar un presupuesto es una situación que no es no normal viachen la garchola injustamente y sabes que inchustament pero tú te aprofitas de eso te aprofitas de que de que Junqueros está en la prisión de que Putemón está en, en Bruselas de que Nagabriel está en Ginebra tú te enaprofitas de eso pero no no Hemos de tornar a la normalidad y el gobierno ha de gobernar. y Claro, encima ahora, de verdad, de verdad que la sanidad pública, la educación pública, eh, tiene problemas y, y problemas greos a todo el estado que que, que caen en las políticas eh, en, en, en los delitos de las mujeres contra contra Chen, como los de la manada o no sé qué. Todo eso, de es verdad. Pero en principio las manifestaciones. Para han principiado las badas. Hmm. Sí, sí. Porque estos dos años, no, ¿eh? Han principiado <risa> a cuatro meses de, o cinco meses de, de las elecciones municipales. Y soy de la izquierda española. Hmm. Y soy de lo que defiendo. Bueno, Profitarse bueno. Para de situaciones concretas. Sí, sí. Para, ah, bueno. Bueno, para, para ganar unos votos que no les servirán para cosa. Porque soy y lo triste. Sí, triste. Pues venga, ya que ya que yes Fendo futuro lo chia, una miqueta, eh, ¿cómo creyes? que será la situación el 1 de octubre de 2019, pues de haber pasado por las municipales, por, por con cuentos que autonómicas, eh, europeas y talmen mismo españolas, ¿no? Y catalanas. Sí, no, sí. No, si, bien, bien, de yo, yo me pienso que el año que viene tendremos un ciclo un ciclo entero de, de elecciones que bueno ahora principio con las andaluzas pero bueno pues tendrán todas uh, no sé cómo será. <ríe> no tengo ni idea de cómo será de aquí de aquí un año el de octubre no no lo sé no, sé no lo sé porque yo te digo eh, ya las elecciones lo lo lo que marca o calendario o el judicio. Hmm. y el judicio marca muchas cosas y Y yo no, yo no sé... De manera tengo la sensación de que pase lo que pase en los judicios y los condenan a 30 años como si los condenasen a muerte, la Chen no saldría a la carrera. Porque la Chen... Vi a muy Chen que ya muy desanimada. Pero por la otra parte también me pienso que vi a Chen que deciría eh, Bueno, esto ya, ya, ya. Pero bueno, es que le van un año en la prisión y aquí son. Eh. Mm. Y no pasa cosa. Pero bueno, que... y somos aceptando las reg reglas de juego de, un, de una justicia que ya clave la injusta en este caso concreto y en muchísimos otros como en al sasua etcétera Pero en este caso concreto del que somos charlando mmm, y somos aceptando reglas, no sé, yo, yo no estaré nunca en esa situación y, y, y me pienso que llegue una suerte, pero pero claro, que tú sigas o presidente de las de Cataluña, que tengas la clau de las presiones, al son los tuyos compañeros, y y es diciendo que la justicia española es inchusta y que no tendrán un chuso, chusto y tal y que no sigas capaz de abrir las puertas pues hombre mm. fa, fa que, que no me creiga del todo el discurso por eso digo que que como judicio y la la la clau de todo eh, a partir de ahí se velerá Eh, y el 1 de octubre, yo me pienso que quedará en la memoria colectiva del de pueblo catalán y de Murta gente también, mm. soy consciente. En, en como, como un, un ejemplo de, de luita Civil Pacífica, de desobediencia civil pacífica contra todo un Estado. Y que se ganó, ese día se ganó. Y el día 3 de octubre se ganó. Y lo que pasa es que no se salió, se servir la victoria para otra cosa, pero, pero ese día se ganó. También, también lo digo, o sea, y, y es muy difícil ser una independencia con un 45% en contra, ¿eh? Pero bueno, eso ya hay una otra historia que se, se puede charlar en otro, en otro bueno Pero el 1 de octubre seguirá estando un día de, de celebración. De celebración. Como lo diste en este año es un día de celebración. agridulce puede estar porque... Todo lo que se hizo la chen en la carrera y se día, pues, no más sirvió, sirvió para eso, para, para, para tener la sensación de empoderamiento. Pero será un día de celebración, porque estuvo la resistencia organizada de un pueblo, con un estado que va amenazado con el ejército, que sacó a, a, a, a, a los, bueno, esta chen de, de los piolins y, y de los hoteles que decidan eh, que nos dejen actuar. Esto, mmm, quedará marcado, quedará marcado, quedará marcado. Hombre, ya más polio... O... Ahora, más... ahora, yo no sé, no sé si ser, mmm, no me atrevo a, a, a conjeturar, bueno, sí que me atrevo. No me pienso que será que será un 1 de octubre en una República Independiente en Cataluña el año... Bueno, yo... Y eso me pienso que no pasará. Yo me atrevo a decir que tampoco. Pero bueno. puede estar que de aquí a 2, 3, 4, porque puede estar sí, puede estar sí. Bueno. Porque el, bueno, la historia de como ye, o llegue sea, y, y a la fin todo cae por su propio peso y, y de aquí a no guaire velleremos cómo cae la monarquía española y bueno, todo hizo fará fará, fará forado Más de esperando que llegue la monarquía española eh, como... para pa, pa que los catalanes los vascos y los aragoneses eh, <risa> no decimos adiós muy buenas, pero No servirá de guay tampoco. No, ¿Con, con lo de la monarquía española más de esa o sin sí. sangre en la pocha, ¿eh? ¿Tú, ¿Tú crees, de verdad? Sí, lo consulté ayer con una mi vidente de cabecera. No, yo me pienso que sí. Yo pienso que sí, que ya he, ya he madurando la, la caída de la monarquía española. Sí, es que, ya, es que. Ya. No, no, seguro, seguro. O sea, ya La monarquía española ya he plegado unos límites de de vergüenza como la británica en los suyos tiempos. Y, y, y sí pero la monarquía británica no tiene cosa a decir a mí mira si estás en allá que no tienen ni sueldo porque tiene que ver que posesiones pues no tiene una asignación parlamentaria ni tú dices uh -huh. que nosotros hacemos los presupuestos en total pero pero bueno puede estar que quede así ¿no? bueno pues oye, de aquí a un eso año poco, ya sabes que te torno a clamar eh Sí, sí. Y, y como hayas acertado... A, a Felipe por Grecia, al ciudadano Felipe por Grecia, me lo veo viviendo en <ríe> Oye, oye. Pues bueno, torche no sé si te queda... <ríe> eso lo metemos en una casa de apuestas listas a ver si, si no somos ricos. Muy Pues sí, sí, hostia, eso el, el betangüino, bella mierda de esta, seguro que te lo paga bien, ¿eh? Sí, sí. Joder. Sí, sí. <ríe> Bueno, pues, pues hostia, yo que <risa> más deis arcado con, con esta Zaguer declaración. Pues no sé si, si tienes bella consideración más que, que Fer de este, de este año de no república o de república en suspenso, como lo queramos clamar. Bueno, pues mira, yo me pienso en la historia de Irlanda. Los irlandeses un pueblo, han estado un pueblo colonizado desde... De... Bueno, prácticamente desde de, de su nacimiento como pueblo Pero bueno, de, por los ingleses Desde 1200, 1300 O eh, 800 años Es allá ya terne que terne mm, Las cosas no se van a la primera Muy desvegadas Pero la segunda puede estar que sí Pues hala Con, con eso <risa> con eso nos quedamos y, y bueno pues una una vegada más muchísimas gracias por por estar charrando de, de Cataluña lo país vecino una vegada más en Tierra de Barrenaus eso, y bueno, yo, mira sí que sí que a hacer un, un mensaje eh, sé que de vegadas eh, cuesta porque bueno claro yo vivo aquí y lo puede pensar que tengo síndrome de Estocolmo o veía cosas ¿no? sin sí. hacer pero Y es verdad que de vegadas Catalans mmm, son como son, eh. Yo que soy historiador, me lleva, de vegadas me, me toca discutirme y, y, me toca tal, y de vegadas son pues como son, ¿no? Pero precisamente son, o sea, son hacinas porque porque tienen un orgullo como pueblo que nosotros los aragoneses hemos perdido muchas vegadas. Y que nomás hemos se servido para ...para pa otras cosas. Yo, yo deciría a todos esos aragoneses que tienen esa tentación anticatalanista, Españolista, a la fin, que se lo hagan mirar y que, y que piensen sobre todo que cómo, mos, cómo estaría a mejorar ahora, como ya ahora, o de una traza, una Que reflexionemos, una amiga. Bueno, pues pues con esta reflexión que antes que más comparto y que, y que yo también, pues mira, ya que nos metemos a, a mandar mensajes. Eh, yo, la verdad, es que todo esto lo he vivido, pues, desde aquí, desde, desde Aragón, ¿no? Con, con muchísima curiosidad, con muchísima eficacia también de todo lo que pasaba, informándome una amiguita también por los medios de Cataluña, porque, claro, si te informas nomás por los de, por los del Estado, eh, y, eh, bueno, se te, se te eslampa la mitad de, de los relatos. Y lo que recomiendo a la Chen de ir a Cataluña de vivirlo de primera mano porque ya la, los viajes que he feito en estos, en estos años, que tampoco no han estado guaires ni guaires días, la verdad ya que me han aportado muchísima más información que, que 14 medios de comunicación y que y que todo lo que todo lo que podamos leer o sentir per, per aquí, ¿no? Porque eso a la, a la fin pues pisar la carrera y, y compartirla sobre todo pues con la de que vivís allí, pues pues es lo que lo que te da las claus, ¿no? De, de todo lo que yé pasando. Y sobre todo que había multismos aragoneses, multismos aragoneses que vivimos en Cataluña. Vía de que no ¿eh? Vía aragoneses que son que son son como son, pero había muchísimos aragoneses eh, que son militando en partidos independentistas y que son los primeros que han estado en las carreras cada 11 de septiembre y cada vegada que había manifestaciones también mm. será pero bella cosa Pues bueno, pues metes más gracias, una, una vegada más Torche, ya espero poder billete antes con antes pero per vale. aquí, pero asti pero per aunque A ver, si, si cuando, cuando me dicen pasar la muga, ya, ya pasaré la <risa> zaragoza. <risa> Muy bien, bueno, muchas gracias y un saludo y cabo. Bueno, que bueno. a todos. Tierra de Barrenaus. Lo Blog fa Radio, desde 2006 dando mal en la blogosfera y desde 2015 también en las ondas. La, la Política, cultura, historia, música, africadas, luenga, territorio. Barrenau, barrenau. Todo lo que te interesa, de Rason Aragonés. Arco, en los domingos a las 9 de 9 en Radio Topo y a todas horas en los redes sociales. Entonces que la vida se me vuelva de colores. Entonces que la vida se me vuelva de colores. Y vosotras, y vosotros, los que sozan al otro canto de la, de la emisora, sois los que fez que la vida se me vuelva de colores. Que la vida se me vuelva de colores. Vida me... ¡Ay, qué cosa más bonita esto digo! Hemos estado una no hay más, un mes más Tierra de Bernaus Radio charrando todos en Aragonés como siempre en Radio Topo, en La Boda Sin Voz también, en La Nuestra venga en Aragonés No estés, tu seguirá... desde 2015, prevando Efer más fácil, precisamente eso, vivir en Aragonés Tú has de color mi vida. Oh, yeah. somos las que no reblamos, las que no nos vendemos, las que no tenemos ni patrocinios, ni subvenciones los magues del Aragonés los maquis gráfico, los que no cambian de criterio cada 5 minutos bueno o malo decídelo tú ha se de sentido y rebarrenaos la versión radiofónica do blog do mismo nombre en que levo 12 años casi ya falta un día recontando las mismas vidas siempre pero que sí en aragonés Próbame en las redes sociales, en lo principal, que yo bar, y también en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Flickr, en Telegram y en Evox. Bueno si quieres escuchar los programas anteriores, si quieres repasar estos 50 y pico. Programas que leamos que le voy a feitos, pues los de en de lo blog de barreno.blogspot.com, de en de la plataforma de podcasting y box, que Antimas te avisa, te puedes meter una alarmeta, eh, eh, que ha feito un nuevo programa y te avisa y tal. Y también, pero que sí, den de la web de Radio Topo, aunque más de Terra de Barrenos, pues trobarás una patacada de programas ahí abrozuecos que son todos buenismos. Siempre en esta Radio Libre Zaragoza nacleamos 25 años informando al pueblo. Para que la vida se me vuelva de colos Quiero las vuestras aportaciones Quiero que me escribáis Que me envíes privados al Twitter, al Facebook A Youtube, a lo que queráis Que contactéis con yo y que me llegáis Que todos os en el programa Que todos os en los posts Que todos os parecen todo eso que fue en Aragones. Bueno, y ya sabes que si es farta de cuñaos, a ley y velle, tierra de barrenaos. Con la batalla ganada, ¡Oh! no existe placer mayor. ¡Oh! Bueno, estos almogabas que somos entiendo ya, que son los Lurte, nos traen un nuevo disco, que en cara no lo tengo en las mías mans, porque lo presentan, este uno de, de aviento, y esto se emitirá por primera vegada, los dos de aviento, así nas que ya lo tendréis, ya lo podréis pillar. Aún, no lo sé, pero bueno, pues ya todos tenemos ordenados y esas cosas para buscarlo y para enterarnos. Lurte torna con un nuevo disco, pero bueno, diga que lo tengamos en las nuestras mans, diga que lo podamos compartir, todos diso, Acabando ya este tierra de barnaos, este nuevo tierra de Barnaus de Aviento, con este brindis de taberna del Lurte. Un brindis por vos atrás, por Lurte, por la música, por la radio y ahí por la aragonés. Pero que sí, Y espero tornar a, a sentitos en lo siguiente programa. Que vaya bueno, TD Believers. La primera jarra va, la primera jarra va, la segunda jarra es. Por los amigos caídos, tanta sangre que han vertido, tanto vino e de bebé. invertí en cada herida y que mal rayo me parta y que me pudra la peste, que el festín se me indigeste si no puedo con la cuarta